Pues es martes 20 de septiembre, por delante tendremos un día de verano con temperaturas igual que las de ayer. Alcanzaremos una máxima de 28 grados. En estos momentos, la estación meteorológica de Tele indica 20,4 grados y no se esperan lluvias para este martes, pero sí para el jueves. La amenaza de posibles lluvias torrenciales vuelve a planear sobre el municipio y ante esta previsión, ...para los próximos días el equipo de gobierno... ...ya ha dado a conocer la campaña de limpieza... ...de barrancos y cunetas que están llevando a cabo... ...desde el mes de agosto para evitar inundaciones... ...una campaña que sabe a poco... ...para los afectados por el barranco de San Antón... ...que llevan años reclamando que se solucione... ...el grave, ese grave problema que tienen, que genera... ...cuando cruza la carretera de Santa Pola el barranco... ...y es que cada vez que llueve... ...ya sea de forma intensa o moderada los caminos de esta zona se convierten en ríos aislando viviendas y negocios como el restaurante de la Ventadura. los afectados están desesperados piden inversiones para construir tanques de tormenta que amortigüen los desbordamientos en este punto pero sin éxito las subvenciones de europa no llegan para el proyecto ni hay dinero de otras administraciones según ...les comunicó el alcalde en la última reunión mantenida... ...pues bien, es tiempo de elecciones... ...hay que volver a pedir esas inversiones que necesitamos... ...para evitar... ...que el agua... ...nos llegue al cuello. Acordate, moralito de que el día que estuviste en Urumita... ...y no quisiste hacer parranda... fuiste de de la Muy bien, hoy ¿no? hemos comenzado nuestro relato informativo con Carlos Vives... ...con la música y con esta sintonía... De los titulares, pues les adelantamos las noticias que vamos a desarrollar en el programa de este martes. El municipio, lo hemos dicho, se prepara para resistir nuevos episodios de gota fría previstos en el inicio de este otoño. Desde agosto, las brigadas de las empresas Aguas de Elche y de la UTE del Servicio de Limpieza se encuentran retirando basura y residuos. ...de barrancos, cunetas e inbornales... ...para conseguir despejar... ...todos los desagües en caso de lluvias torrenciales... ...y que la ciudad, su alcantarillado... ...pues aguante cualquier tromba... ...y los expositores ilicitanos de la Feria de Calzado de Milán... ...están... ...desde ayer mostrando sus colecciones... ...del próximo verano en esta importante feria... ...con optimismo y aunque las exportaciones hayan recuperado las cifras de antes de la pandemia, los empresarios ven con preocupación este invierno debido a la crisis energética. Y el Partido Popular insiste en rebajar un 3% todos los impuestos municipales y aumentar las bonificaciones para pagar el IBI. La concejal de Hacienda califica de enviable las propuestas de los populares. Por otro lado, la plataforma Salveme el Mercat ha presentado las alegaciones contra la modificación del plan general aprobada por el equipo de gobierno para evitar esta plataforma que el mercado provisional se quede donde está, junto a la ladera del río. Y en la, crónica, en la crónica deportiva, pues Paco Gómez nos va a hablar de las declaraciones que realizó Francisco y es que a pesar de los malos resultados del Elche Club de Fútbol en este primer tramo de la liga, donde se ha colocado como colista, el último, el entrenador Francisco ha declarado que está convencido de tener el apoyo del club y de los jugadores para sacar al Elche Club de Fútbol de los puestos de descenso. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan cinco minutos de las siete de la mañana e iniciamos nuestro relato de las noticias de este martes 20 de septiembre. El Ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha comenzado ya la limpieza de barrancos e inbornales para hacer frente a posibles lluvias torrenciales. Es una noticia que nos va a contar Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Desde finales de agosto, barrancos y desagües se están limpiando para favorecer el correcto funcionamiento de los desagües ante las lluvias que se puedan dar en los próximos meses. Mantenimiento está limpiando barrancos concretamente las intersecciones con carreteras que son competencia municipal. Los operarios trabajan con retroexcavadoras para evitar que los pasos se vean obstruidos y se creen riadas, por ejemplo, en San Antón, Barbasena o incluso el río Vinalopo. La se limpia cunetas y desagües, como en la ronda oeste de Carrús, Pedro Juan Perpiñán o la reciente recepcionada ronda L20 dels también tiene dos equipos trabajando en los más de 10.000 inbornales según el edil de mantenimiento Héctor Diez, todos los trabajos consisten en retirar elementos sólidos, orgánicos e inorgánicos para que no obstruyan el paso y que si se producen lluvias los sistemas de drenaje funcionen para limpiar y fluir y no para taponar. Diez ha aprovechado para instar a la confederación a que actúen los barrancos que son de su competencia ya que el ayuntamiento no puede intervenir ik ga de dag de de dag de dag de dag de dag de dag de Barrancos de dag de dag de Ayuntamiento de dag de dag de te de in de totaliteit, maar in de dag de dag de dag de vemos más peligrosas que suelen de al de por carreteras, caminos de rondas de door de dag die dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de de la misma manera que lo de el Ayuntamiento de Elche. Y el Partido Popular ha presentado esta misma semana las enmiendas a la ordenanza fiscal... ...la ordenanza de impuestos y tasas que el equipo de gobierno está preparando para aprobarlas en el próximo pleno. Además de la reducción del 3% de todos los impuestos, los populares proponen bonificar el IBI un 10% a familias con hijos en edad escolar o a un 50% para los pensionistas. Es una noticia que nos amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha empezado la semana presentando enmiendas a la reducción de impuestos y tasas articuladas por el Gobierno Municipal de PSOE y Compromís. Los populares proponen la reducción de un 3% de todos los impuestos, tasas y precios públicos. Y además, según el presidente Pablo Ruz, la bonificación del IBI al 10% a aquellas familias con hijos en educación obligatoria, un 95% a los placeros del mercado de San José y un 50% a pensionistas. Además, Ruth ha denunciado que el Ayuntamiento no podrá ejecutar la excepción de tasas de mesas y sillas para el 1 de enero de 2023 porque en el próximo pleno de este mes de septiembre, dice Ruth, no se podrá aprobar la medida. Tendría que ser no ya incorporada a las tasas y precios públicos de ahora, quiero decir, claro. tendría que ser de una manera, para que lo entendamos, ¿no? El punto de vista reglamentario, metido con calzador. O sea, si el equipo de gobierno tenía decidido hace un mes, o dos meses, o tres meses, eh, eximir de nuevo a los propietarios de mesas y sillas de la tasa, en julio, desde luego, esa no era su intención. Siempre un poco actuando a remolque y a caballo de ¿no? Les digo que, en concreto, la, masa, la, mesa, la tasa de mesas y sillas... ...es un poco el resultado de los debates que hemos tenido últimamente... En, las que, ...en los que el Partido Popular ha venido proponiendo esto... ...y el equipo de gobierno, que actúa siempre un poco a remolque... ...ha decidido incorporarlo ahora. Pues la Edil de Hacienda, Patricia Macía, afirma que sí se podrá aprobar... ...la exención de, ese, de esa tasa de mesas y sillas a partir del 1 de enero de 2023. Y en cuanto a la propuesta de bonificar el IBI, dice esta propuesta de los populares es ilegal. Eh, las tasas eh, se pueden modificar a lo largo del año... ...porque no son eh, impuestos de padrón. Los impuestos de padrón, el IBI, el IAE y vehículos... ...sí que requieren una aprobación en este pleno de septiembre... ...para que entre en vigor el 1 de enero. Pero las tasas se pueden modificar... ...porque son potestativas del Ayuntamiento... ...en cualquier momento del año. Quiero también comentar que se ha dicho un dato que es erróneo. El Partido Popular ha dicho que faltamos a la verdad porque no, no es verdad que vayamos a dejar de ingresar 800.000 euros. Creo que el Partido Popular de nuevo falta a la verdad y la falta de rigor que tiene en sus fiscalizaciones es evidente. ...nosotros eh, presupuestamos solo medio año de las tasas... ...y como hemos decidido eh, este año suspenderla también... ...por tanto eh, ellos tienen que multiplicar por dos esa cifra... ...por tanto eh, son los 800.000 euros... Eh, ...de los que siempre hemos hablado. Y continúan presentándose más alegaciones... ...a esa modificación del plan general... ...que aprobó el equipo de gobierno... ...para dejar el mercado provisional como definitivo... ...en la avenida de la Comunidad Valenciana... A las del Partido Popular se suman ahora las de la plataforma Salveme el Mercat. En ellas se exigen a peso y compromiso la anulación de esta operación urbanística por considerar que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide este tipo de construcciones en zonas verdes. La plataforma también alega el negativo impacto del paisaje que tendrá. Califican de barrera visual ese barracón que se quiere consolidar para la contemplación del centro histórico de la ciudad, desde la ladera del río. La pérdida de zonas verde para la ciudad, la consolidación del edificio en una zona peligrosa de nivel 1 según el Patricova o la ausencia de estudio de tráfico para superficies comerciales son algunos de los aspectos que incluyen en esa alegación. Y ayer abrió sus puertas la Feria de Calzado de Milán, ...el mayor escaparate internacional para este sector... ...y por ello el alcalde Carlos González... ...acompañado del concejal de promoción económica... ...Carlos, Carles Molina... ...y del diputado socialista Alejandro Soler... ...visitó los stands de los expositores ilicitanos... ...que están mostrando sus colecciones... ...del próximo verano hasta hoy martes... ...el 40% de esos expositores nacionales son de Elche... ...lo que pone de relieve la gran importancia del sector... ...en el conjunto del Calzado Español. Bueno, lo cierto es que se respira optimismo. Los empresarios con los que hemos tenido la oportunidad de hablar esta mañana ponen de manifiesto que esta feria, tras la pandemia y pese a las dificultades coyunturales, está siendo una buena feria en la que hay presencia de compradores de prácticamente todos los mercados y se aprecia un considerable dinamismo. El calzado ilicitano, por lo tanto, tiene ante sí una temporada con importantes y valiosas expectativas Hay que recordar que este es un sector fundamental para la economía local y hay que ser también conscientes que prácticamente el 40% de los expositores nacionales son ilicitanos, lo que pone de relieve eh, la importancia que este sector, el calzado, tiene dentro del conjunto eh, del calzado español. Por su parte, la presidenta de la patronal zapatera, Marian Cano, también ha señalado que las empresas les están trasladando, que durante estos días se trabaja bien y están sorprendidos por la respuesta de los visitantes que proceden de Japón, Corea o de la zona de los Emiratos Árabes. Pese a que las exportaciones de la Comunidad Valenciana ya están en cifras de antes de la pandemia, el sector sufre incertidumbre para un invierno que será complicado Por la inflación, según Marian Cano. Es cierto que, bueno, pues en estos tiempos nuevos que estamos viviendo y que nos estamos acostumbrando a convivir con las incertidumbres, sí que tenemos en el horizonte, ¿no? Eh, no perdemos de vista que el 70% de nuestras exportaciones van a Unión Europea y que en nuestras fronteras, pues hay una guerra que. En que nos hace intuir que vamos a pasar un invierno complicado, ¿no?, por, la, por el incremento de costes de la energía, por el incremento de, de cómo la inflación está afectando a la cesta de la compra. Entonces, bueno, tenemos la incertidumbre de ver cómo responder al consumidor a la compra de moda en este otoño-invierno, ¿no? Pero, bueno, hoy por hoy eh, se, se respira positividad. Pues esperemos que esas expectativas se traduzcan en estabilidad para las empresas zapateras de Elche y el mantenimiento, por tanto, de los puestos de trabajo para el próximo año, para la próxima temporada. También los empresarios de componentes para el calzado se encuentran en Italia. ...para exponer las tendencias en la feria de Liniapel, PEL... ...que abre hoy mismo sus puertas... ...49 firmas españolas acuden a Milán... ...para mostrar su oferta y 17 de ellas son de Elche... ...y en dos semanas se llevará a cabo en IFA... ...una nueva edición de Futur Moda... ...por eso la delegación ilicitana... ...encabezada por el alcalde... ...continúa también hoy en esa ciudad italiana... ...para visitar ahora a los empresarios de los componentes. Y hablamos de otra feria, ya que se ha puesto fecha para la undécima edición de la Fireta del Camp Delch. Se va a desarrollar en el Paseo de la Estación del 14 al 16 de octubre. Un fin de semana en el que ilicitanos y turistas podrán conocer el día a día del mundo rural de, nuestros, de nuestras pedanías, la cultura, las tradiciones y los productos que se cultivan en el Camp de Elche, como la granada mollar o el dátil, que estarán en plena temporada. Este año se ampliará el número de expositores, con la idea de llegar a la treintena, y también las asociaciones participantes, que se unirán a las habituales de entidades agrarias como Asaja, DR, el Museo de Pusol, vendedores de dátiles, aceite y miel o productores de quesos. También se trabaja en la participación de la Consellería a través de las denominaciones de origen, según el concejal de desarrollo rural, Felipe Sánchez. Incorporar, también estamos treballant a la a la Conselleria d'Agricultura per a que facilite la participació de denominacions d'origen també dins de la Fireta. Assim si mateix també estan en converses en el Comitè d'Agricultura Ecològica per a veure si de que també participen en aquesta Fireta. I també se van a incorporar dins de les entitats, eh, del Candel de que suelen participar, we gaan ook incorporeren aan de Asociación Cultural Esportiva de La Foya en aan Valladiovens, die realiseren tallers eh, al jar del CAD de Sema. Zoals Matéis, gaan we festival que van celebreren van de cinema, el Rural Film Fest, met een interpresentie. Y el Grupo Municipal de Compromís reclama a la Consejería de Educación que agilice los trámites para construir el nuevo Conservatorio de Música, una petición que llevarán al Pleno del próximo lunes. Según la portavoz de Compromís, Esther Díez, después de 40 años de instalaciones de las actuales instalaciones actuales que eran provisionales, es momento de poner las enseñanzas musicales donde se merecen y dotarlas de un espacio con capacidad para albergar ...la demanda de plazas, die is hoog elevada. je necessita een infraestructura in condicions... ...que sobretot, siga capaç d'acogir... ...les plazes que té autoritzades... ...i també la demanda que existeix... ...entre la ciutadania ilicitana... ...de poder rebre aquesta formació musical. In welke zin? Ik heb dat per par del Ayuntamiento al een petie aan de Conselleria en Cultuur de deze infrastructuur in het plan Er en is dat de Conselleria agiliseert al máximo die tramites dat de werkende En werkende werkende werkende Y por otro lado, siguiendo con más temas educativos, ayer el alcalde hizo recuento y, re... y calculó que más de 25.000 estudiantes se van a beneficiar en el Che de la gratuidad de los libros durante este curso. González destaca la puesta en marcha de iniciativas como es la xarxa llibres por parte del Consejo y del Ayuntamiento que contribuyen a garantizar, dice, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Es una inversión muy útil de la generalidad ...que no solo favorece la igualdad de oportunidades... ...y fortalece el derecho a la educación... ...sino que además, en el contexto socioeconómico actual... ...constituye una valiosa política de apoyo a las familias... ...que evitan el pago de al menos 300 euros... ...para aquellas que tienen un hijo escolarizado. Charcha libres, por tanto, globalmente para nuestra ciudad... ...significa un ahorro anual de casi 3 millones de euros que las familias ya no desembolsan y que constituyen un alivio económico de cara a la vuelta al cole. Y en la página de sucesos, hoy les contamos que la policía local ha detenido a un hombre por vender cocaína en la calle. El arrestados, ese arresto se produjo el pasado miércoles en la avenida de Ausias Mark en el lugar donde los agentes vieron a un hombre de 60 años en actitud sospechosa junto a un joven. En el cacheo comprobaron que el detenido llevaba varias bolsitas de cocaína preparadas para la venta en los bolsillos, así como dinero en efectivo. El propio implicado acabó confesando a la policía que se dedicaba a eso, al tráfico de drogas. Y hoy el programa de Rosa Lucas, entre amigos, sale a la calle, a la avenida de Alicante... ...para la inauguración del carril bici con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible... ...y mañana miércoles volverá a estar en otro punto de la ciudad... ...en la Plaza de Bays con motivo del Día Mundial del Alzheimer... ...el Ayuntamiento y la Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer... ...han organizado una serie de actividades para informar y sensibilizar acerca de esta enfermedad... ...por lo que Teleelch se ha volcado de lleno en ese día con la emisión de varios programas de radio y televisión para recoger las reivindicaciones y necesidades de las personas con Alzheimer y de sus familiares. Por eso, la asociación AFAE ha preparado además para el fin de semana mesas informativas por la ciudad, un concierto del Grupo Ternari para el viernes a las 9 de la noche en la Basílica de Santa María y charlas sobre la alteración de la conducta y avances sobre su tratamiento, según anunció ayer la presidenta de AFAE, Marisa Moreno. Los objetivos, a nivel general, tanto de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad que afecta, como ellos también han comentado, no solamente al paciente, sino también a todo su entorno familiar, como también el de reivindicar mejoras para la enfermedad, agitar conciencias y poner sobre la mesa los problemas y dificultades a los que se enfrenta nuestro colectivo. También destacó ese objetivo el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera. Respuesta que asimismo contribuyan a promover una nueva percepción consideración y complicidad hacia las personas con Alzheimer, avanzando hacia entornos siempre amigables con la enfermedad, eliminando situaciones de rechazo que existen, de exclusión, de estigmatización, con condiciones que les permitan mantener oportunidades de perspectivas efectivas en la comunidad y, sobre todo, como ciudadanía activa con plenos derechos. Y vuelve el Festival Medieval de Elche... ...del 25 de octubre al 1 de noviembre... ...y por ser año par, se cerrará de forma brillante... ...con las representaciones extraordinarias del Misteri... ...hasta 15 compañías nacionales e internacionales... ...van a participar en la edición de este año... ...con espectáculos de circo, aéreos, pasacalles y teatro... ...tanto en las calles y plazas del centro de la ciudad... ...como en claustros o capillas... ...ayer se presentó el cartel también del Festival Medieval... ...pero se desconoce por el momento fechas y detalles... ...acerca del Mercadillo Medieval... ...escuchamos a Margantón, Antón, la concejal de Cultura. Pero ahora en esta edición de este año... ...pues recuperamos la calle... ...recuperamos los aforos completos... ...ya no vamos a necesitar la mascarilla... ...y nos vamos a retrotraer a ese 2019... ...con toda la alegría y todo el movimiento... ...que supone el Festival Medieval... ...que como sabemos todos... ...no deja de ser... ...un, un magnífico complemento... A, ...a la pieza angular que es el misterio". El Festival Medieval presenta la imagen de este año... ...bajo el lema... ...Volver a la Vida... ...el artista alicantino Pablo Auladei... ...premiado en varias ocasiones por su trabajo... ...ha sido el encargado de dar vida al cartel oficial... ...de este año del Festival Medieval... ...que cuenta con... Eh, la ilustración de una guitarra del medievo. Escuchamos al autor. En las pruebas que fui haciendo, de repente se levantó esta, esta guitarra, que casi con una, una presencia de personaje. ¿no? Eh, vista de lejos, a mí se me antoja casi cabeza, cuello, hombros, un personaje en pie. Así que empecé a, a trabajar por ahí para, para, para expresar esta esta vuelta a, a la vida después de la postergación, del júbilo, de la algarabía. Y el cantante y poeta ilicitano Miguel Campello acaba de sacar una nueva canción, Gritar Más Fuerte, como avance de lo que será su próximo disco, que ha titulado Noche y, Dia, noche y Día. De nuevo, Miguel Campello, desde su finca de Matola, sigue componiendo para emocionar a su público. Hoy lo tendremos en nuestro programa sobre las 9 menos cuarto para explicarnos el mensaje de esperanza que quiere transmitir en este nuevo álbum. Bueno surge un poco de eso, ¿no? De, de todas esas cosas que que va viviendo y muchas forman parte de, de ese día, ¿no? Soleado o nublado da igual y de esa noche con luna llena o oscura, ¿no? Y bueno, el eh, hecho en sí. La, un poco la metáfora de todo el, el, que tengo muchas cosas, ¿no? Hay una parte que es muy tradicional mía y otra parte que es muy... No sé, como todo lo que voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica y, y al final es también un, un eso, ¿no? Es como tengo dos partes o... Creo que todos tenemos dos partes, ¿no? La Glorieta con Rosmar y Alonso Este martes, blind, Radio Marca sale a la calle para hablar del Carril blind, Desde Juan Carlos I in Avenida Het was blind, like a a las 10 y cuarto en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 Quedan cuatro minutos para llegar a las siete y media de la mañana, es tiempo de los deportes. Nuestro compañero Paco Gómez nos llega con las declaraciones del entrenador Francisco tras la última derrota. Muy buenos días Paco, cuéntanos. Hola buenos días. A pesar del nefasto arranque del Elche Club de Fútbol que lo condena a la última posición tras seis partidos con un solo punto sumado de 18 posibles, futbolistas y técnicos se muestran optimistas y saben que ahora empieza su verdadera liga a partir del próximo partido que no será hasta el 3 de octubre en Vallecas frente al Rayo Vallecano donde ya no valen las excusas y solo vale sumar puntos en una semana esta en la que el equipo no va a parar de entrenar a pesar de no haber fútbol el fin de semana por el parón por selecciones, los hombres de Francisco están convencidos de que sacarán esta difícil situación adelante, como reconocían el capitán o Gerard Gumbau, apostando y apoyando claramente la continuidad del técnico blanquiverde. Por su parte, Francisco reconocía que ya ha vivido situaciones como esta, que no depende de él, pero que está convencido de que tiene el apoyo del club y de los futbolistas para sacar esta situación adelante. Francisco. No, mira, yo he vivido situaciones, al final sabemos quién somos y dónde estamos y de qué manera venimos hasta aquí, cómo hemos llegado en este inicio de temporada, no solamente por los rivales, sino por el estado de, de, de, de las incorporaciones que hemos tenido, de nuestros jugadores de, con muchas lesiones de inicio, pero esto, no, a mí no, no me vale la excusa, la realidad es la que es, como bien dice, un punto de 18 y lo que sí soy optimista. he vivido muchas situaciones de este tipo en primera división con equipos humildes y... Aquí cuesto, eh, lo que vale es la confianza, el trabajo. Eh, yo no tengo, lógicamente, la palabra de, de mi continuidad o no, esto está claro, pero sí noto la confianza de todo el mundo. Esto es una empresa también que, que por supuesto, si no saben las cosas, pues tendrán que tomar decisiones, pero no me preocupan en absoluto, ya digo. Estoy totalmente tranquilo en ese sentido de trabajar el una otra vez, volver a recuperar a la gente. Mientras mis jugadores me miren y quieran creer, siguen creyendo en nosotros, yo no voy a bajar los brazos nunca. Y los jugadores públicamente han demostrado su respaldo al técnico blanquiverde que seguirá en las próximas jornadas, aunque no se sentará en el banquillo porque será sancionado con dos partidos por la roja directa por la expulsión sufrida en Cambarsa. Para ese partido tampoco podrá contar con el capitán Gonzalo Verdú, también expulsado y veremos la lesión de Pedro Vigas. Su alcance podría estar entre dos y tres semanas en el dique seco. Por contra, recuperará para ese importante partido a Omar Mascarel por Lirola y y peremilla que se perdieron el choque en el Camp Nou. Hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Dus no, no, no. o sea, ja,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 Llegan los precios increíbles Los precios increíbles Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario Solo por unos días Cocinas de máxima calidad y diseño Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.com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 Muy buen día, con las altas presiones continúa la estabilidad atmosférica. Durante esta noche cielos despejados, ausencia de viento y temperaturas que siguen bajando aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaels hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 20 grados en el sur del Camp de Elche, en Matola, Derramador, Valverde, temperaturas en torno a los 17 grados, 21 en Torrellano o en Santa Pola una mínima de 22 grados. Hoy tendremos predominio en cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde, conforme vaya avanzando, llegarán algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que nos anunciarán cambios de cara a los próximos días. También se activará el viento flojo de sureste que va a mantener a raya las temperaturas máximas aquí en la ciudad, en torno a los 28 grados En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 29 grados Mañana miércoles, jornada marcada por el paso de abundante nubosidad. A ratos cielos bastante nubosos, eh, temperaturas Máximas que van a rondar tan solo los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 20 grados. El jueves día marcado por la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos eh, no descartamos algunas precipitaciones en principio de carácter débil. Todavía hay bastante incertidumbre, viento flojo de sureste, temperaturas que seguirán bajando máximas en torno a los 26 grados. El viernes seguiremos viendo nubosidad sobre todo de tipo bajo y para el sábado se podrían escapar algunas gotas.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 Vuelve la semana Bach a Elche. Una semana Magnificat. Viernes 23 en San José, concierto de Magnificats. Martes 27 en Las Clarisas, concierto violonchelo. Jueves 29 en Santa María, concierto de órgano. Y viernes 30 en Santa María, Magnificat de Bach. Todos los conciertos a las 9 de la noche. Entrada libre. Colabora Teleelch. La Glorieta, con Rosemary Alonso. La pintora y escritora manchega Lola Martínez, afincada en Elche desde hace décadas, acaba de publicar su tercera novela, La dama de Elche, Esa mujer atormentada. Este mismo viernes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de las Clarisas va a presentar esta historia en la que se imagina la vida que pudo llevar la dama delche, nuestro icono más universal y la pieza arqueológica más bella de las halladas hasta la fecha del mundo ibero. Lola Martínez, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Encantada de, de estar aquí con vosotros, Ismael. Pues el hecho de que la, esta historia, esta novela, la hayas publicado en el año eh, del 125 aniversario es fundamental, ha sido clave. A, ¿A ti se te ocurrió 2022, año del hallazgo de la dama, redondo, 125, hay que inventarse esta historia? ¿Cómo, cómo surge? No, no, no. La historia surgió... No tiene nada que ver con esto. Esto ha sido después, posterior, cuando lo del. que yo no pensé, no reparé en ello. Eh, la historia surgió, digamos que, que, que el germen fue en unas conferencias, unas conferencias que, que da la alcudia todos los años, y ahí me surgió la idea. O sea, en esas conferencias sobre lo que pudo ser el contexto histórico de la Dama del Che. ¿De qué se estaba hablando en esa conferencia cuando se te ocurrió la idea de ponerle vida de novela a la Dama del Che? Eh, la verdad es que fue una frase, una frase que yo escuché allí de uno de los ponentes que, que dijo que los íberos no navegaban y a mí se me ocurrió mmm, investigar sobre aquello y, y, y novelar, novelar algo al respecto. O sea que antes de escribir sobre la historia de la Dama del Che has investigado, ¿de qué forma? ¿Cuántos años llevas aprendiendo el mundo íbero? Bueno, el mundo íbero eh, a mí me, me lo inculcó un amigo, eh, Ricardo que me acercó, al mundo de, me acercó al mundo de la Dama y, y, y claro, pues a partir de, de eso pues yo me, me, me fui, fui investigando sobre la Dama eh, todo lo que se oía, pues yo ya lo... lo lo escuchaba con, con un sentido diferente, con otro interés, y desde luego, pues desde ahí parte, ¿no?, Mi interés. Ricardo Perlines, ¿qué, qué, qué contribución entonces ha hecho a esta novela? Bueno, contribución ha hecho, pues, pues me, me ha asesorado en algún momento, sobre todo en, en los inicios, cuando yo empecé a escribirla, porque yo empecé a escribirla sin, sin decirle nada, pero claro, le, le enseñé el primer, el primer borrador, Y, y la verdad es que, que le, le gustó mucho y hemos y nada pues ya seguí trabajando sobre ello ya muy muy emocionada buscando datos y, y en fin pues así es como realmente como, como surgió y como se hizo la idea de, de pues la idea de, de publicar desde luego fue bastante posterior yo en un principio tampoco tenía tenía esa pretensión de ahí que lo hayas designado como presentador, porque hemos dicho que el viernes presentas la novela en, en el viejo convento de la Merced. Eh, sí, no podía ser otra persona, desde luego. Él es muy importante en esta historia. ¿Y quién te publica? ¿Qué editorial hay detrás? ¿Quién te ha apoyado en esta aventura? Mm, frutos del tiempo. ¿Esta novela es una comedia, es una tragedia? Qué, ¿Qué vida le has dado a nuestro icono más universal? Bueno, es, es una historia eh, novelada de, en la que trata como una mujer interesante, enigmática, que, que sufre las consecuencias de, de, de un pasado insólito y está tratada desde, desde la introspección, desde las emociones y sentimientos. Se, mira, se, de, de, se desarrolla en tres enclaves, bueno, tres enclaves, cuatro. En la Alcuria, que es el asentamiento protagonista donde se inicia y finaliza la historia, eh, después pasa por el, la hilleta de los Valles y el, y el poblado próximo que hay enfrente y termina en, en el yacimiento de la Tejola que está dentro del, precisamente está dentro del término de, de mi pueblo natal, en tierras albacetenses, donde transcurre un importante pasaje. A, a ver, ¿los enclaves entonces? ¿Cuántos enclaves hay situados aquí en el Che? ¿La Alcudia solo? La Alcudia, sí. ¿Y el resto de enclaves están en Castilla-La Mancha? Eh, bueno, como te he dicho, no, es uno de ellos. En Castilla-La Mancha eh, es uno de los... de un pasaje, se desarrolla un pasaje bastante importante. Pero después también está aquí en, en, en el poblado, en la Galleta del Valle. ¿Eso dónde, tenemos, está? Eh, ¿Eso dónde está? Pues esto está frente a Alicante. Vale, que es un yacimiento arqueológico. Los tres enclaves son yacimientos arqueológicos. Sí, sí, claro. Estos enclaves son yacimientos arqueológicos. Sí. De los que tú has investigado, las piezas que han podido sacar y las huellas que dejaron los íberos. Está, está, muy, está muy documentado, con, con, con mucho detalle, eh, muy rico, mucho detalle. Aunque no es una novela histórica, que yo no podría encuadrarla como tal, pero sí tiene un, un detalle eh, sin, sin anacronismos y, y bastante, eh, digamos que, que bastante rico. ¿cuántos años eh, has, te, has trabajado en esta historia? Pues es que eso no te lo puedo decir, porque yo esta historia la, la construí mientras escribía eh, la novela que, que publiqué el año pasado, Las hice simultáneas. ¿Qué historia fue la del año pasado? Eh, la del año pasado fue eh, Mientras todo transcurre, que se presentó el, el año pasado, y yo quería darle un poquito más de espacio a esta, para que no se estuviera tan próxima la presentación, pero ya dadas las circunstancias de lo del aniversario de, de, de, del hallazgo del busto y tal, pues pensé que era la, la ocasión más propicia ahora, claro está. Eh, además, eres pintora. ¿Algo tiene que ver tu faceta como artista plástica en las novelas que escribes? ¿Eh, ¿Ilustras las, los dibujos que aparecen o las portadas de las novelas? Eh, de las anteriores novelas, sí. Est son... Son basados en, en, en cuadros míos, detalles, detalles de, de cuadros. En este caso no, en este caso fue un diseñador gráfico el que, el que me el que ha construido la portada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me apetecía un poco de aire fresco. Entonces, pues eh, Juan Manuel, eh, que es mi hijo, es diseñador gráfico, y entonces pues, me apetecía que me hiciera la portada, porque podría haber puesto algún... Eh, yo, tengo, yo tengo pinturas de, de la dama y tengo, Pero no sé, me, me apetecía que fuera él el que, la, el que la hiciera Eso es lo que te quería preguntar Como pintora eh, también has tocado todas las señas de identidad de esta ciudad El Palmeral, el Misteri y la dama mm, Bueno, algo, algunos, algunos toques Sobre todo el, el Misteri En el Misteri sí que me, me volqué Me volqué y e hice una colección que está, actualmente está expuesta eh. ¿Dónde está expuesta? Pues está puesta en, en, en Icoedro, ahí justo enfrente de Santa María, justo al lado de vuestras instalaciones, ahí que estará unos días todavía en, hasta octubre, hasta el 5 o 7 de octubre estará puesta. Entonces esta, esta colección pues es bastante extensa, eh, está gustando mucho, pero tampoco, que tampoco he investigado ya más como en pintura, como mi, mi estilo de pintura va más en en algo más eh, simbolista que no paisajes así licitanos y todo eso no ahí no, no me he prodigado mucho en pues como pintora qué es para ti el misteri ya que lo has trabajado y plasmado en tus lienzos bueno para mí el misterio es pues imagino que como para todos los licitanos, es es algo eh, muy importante de nuestra historia que tiene pues esas esas dos vertientes no no solo, no es algo meramente eh, religioso, y, y pues tiene toda toda la importancia que como comprenderás tiene para para mucha gente, pues para los licitanos es es vital. ¿Y la Dama delche de como escritora qué es para ti? La Dama delche de es que eh, para mí es algo muy es algo muy importante. Es algo muy importante porque como solamente sabemos que ha aparecido el busto Ese, ese busto bellísimo, pero para mí significa, eh, no sé, como escritora, pues claro, fabulo mucho, ¿no? Entonces, pues, pues significa muchas cosas, porque pienso que su identidad, cuál podría ser, y entonces, pues eh, la verdad es que la, la dama de para mí es muy, muy importante. Pues qué casualidad, son dos misterios para ti como artista que los has unido... No solo porque presentas la novela en el año del 125 hallazgo, sino también porque la presentas justo mientras se está exponiendo esos cuadros, esa colección sobre el misterio y sobre la festa de Elche en Icoedro. Muchas gracias, Lola Martínez, y suerte con tus próximos proyectos literarios y artísticos. La Glorieta, con y Alonso.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 y calma una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma yo sé que tú a mí me quieres un poco con tu cabita posada en mi hombro mira quien canta, es la voz de carita pegada a mi hombro mi persona favorita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 Pues cuando faltan ocho minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana... ...vamos a recordar la crónica deportiva... ...la que nos trae cada día nuestro compañero Paco Gómez... ...muy buenos días...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 Este martes, Teleelche Radio Marca sale a la calle para hablar del carril bici. Desde Juan Carlos I con Avenida de Alicante. En directo, el martes a las 10 y cuarto en Teleelch. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelch.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 Participan las actividades de la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre. Parking Day, talleres de circulación viaria y de mecánica, excursión al pantano y marcha ciclista. Puedes encontrar todas las actividades en elche.es. Te vienes de marcha. Regidoría de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de Elche. Appy Go, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Palomano Elche, una cantera única. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana... ...tenemos una temperatura de 20 grados... ...es martes 20 de septiembre... ...y por delante vamos a tener un día de verano... ...con temperaturas igual que las de ayer... ...alcanzaremos una máxima de 28 grados... ...y no se esperan lluvias para este martes... ...pero sí para el jueves... ...como hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado... ...la amenaza de posibles lluvias torrenciales... ...vuelve a planear sobre este municipio... ...y ante el, esta previsión...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 De momento, los desbordamientos en este punto, pero sin éxito. Las subvenciones de Europa no llegan para este pro proyecto. Ni tampoco hay dinero de otras administraciones, es lo que les dijo el alcalde en la última reunión mantenida. Es tiempo de elecciones y hay que volver a pedir esas inversiones que necesitamos si no queremos que el agua nos llegue hasta el cuello. Pues bien, comenzamos el relato informativo con esa campaña que el Ayuntamiento ha comenzado para limpiar barrancos inbornales y cunetas. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 en las zonas eh, que vemos más peligrosas que suelen ser al paso por carreteras, caminos y rondas de circulación eh, debido a los estrechamientos que se producen, ¿no? Pero desde luego sería interesante que todas las administraciones actuáramos de la misma manera que lo hace el ayuntamiento de Elche. Y el Partido Popular ha presentado enmiendas a la ordenanza fiscal de los impuestos, tasas y precios públicos que el Gobierno Municipal está preparando para aprobarla en un próximo pleno. Además de la reducción del 3% de todos los impuestos, los populares proponen bonificar el IBI en un 10% a familias con hijos en edad escolar o en un 50% a pensionistas. Es una noticia que nos cuenta ahora nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar.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 ...ya les digo que en concreto la, masa, la mesa, la tasa de mesas y sillas... ...es un poco resultado de los debates que hemos tenido últimamente... En, las que, ...en los que el Partido Popular ha venido proponiendo esto... ...y el equipo de gobierno que actúa siempre un poco a remolque... ...ha decidido incorporarlo ahora. Pues eh, ha habido respuesta de la concejal de Hacienda, Patricia Maciá... ...le ha dicho a Pablo Ruz que sí se podrá aprobar esa exención... ...de tasas de mesas y sillas a partir del 1 de enero de 2023...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 Y continúan presentándose más alegaciones a la modificación del plan general que ha aprobado el equipo de gobierno para dejar el mercado provisional donde está, en la avenida de la Comunidad Valenciana. A las del Partido Popular se suman ahora las de la plataforma Salveme el Mercat. En ellas exigen a peso y compromiso la anulación de esta operación urbanística por considerar que existe jurisprudencia del Supremo que impide este tipo de construcciones en zonas verdes. La plataforma también alega el negativo impacto paisajístico que tendrá como barrera visual, el barracón que se quiere consolidar para contemplar el centro histórico de la ciudad desde la ladera del Vinalopó, la pérdida de zona verde para la ciudad, la consolidación del edificio en una zona peligrosa, según el Patricoba, o la ausencia de estudio de tráfico para superficies comerciales, son otros aspectos que incluyen en esta alegación. Y hablamos ahora del motor económico de esta ciudad, el calzado, porque ayer abrió a sus puertas la Feria de Calzado de Milán, el mayor escaparate internacional para el sector y por ello el alcalde Carlos González ha acompañado... ...del Edil de Promoción Económica, Carles Molina... ...y del diputado socialista Alejandro Soler... ...visitó los stands de los expositores ilicitanos ...que están mostrando sus colecciones... ...del próximo verano hasta hoy martes... ...el 40% de los expositores nacionales son de Elche, ...lo que pone de manifiesto la importancia del sector... ...en el conjunto del calzado español... ...estas fueron las declaraciones que realizó el alcalde... ...tras la visita a la feria...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 ...temporada para el próximo año... ...también los empresarios de componentes para el calzado... ...se encuentran en Italia... ...porque van a exponer las tendencias en la feria de Liniapel ...que abre hoy sus puertas... ...49 firmas españolas acuden a esta ciudad italiana... ...para mostrar su oferta... ...y 17 de ellas son de Elche... ...por ello, la delegación ilicitana encabezada por el alcalde... ...Carlos González, continuará en Milán para visitar hoy los stands de los empresarios de los componentes. Un sector, el de los componentes, que tiene una cita también muy importante a la vuelta de la esquina, en dos semanas se llevará a cabo aquí, en IFA, una nueva edición de Futurmoda. Y hablamos ahora de otra feria que tiene que ver con la agricultura, porque ya se ha puesto fecha para la undécima edición de la Fireta del Candelch. Se va a desarrollar en el Paseo de la Estación del 14 al 16 de octubre. Se trata de un fin de semana en el que ilicitanos y turistas podrán conocer el día a día de nuestras pedanías, la cultura, tradiciones y los productos del Candelch como la granada mollar o el dátil que estarán en plena temporada. Este año se ampliará el número de expositores con la idea de llegar a la treintena y también de asociaciones participantes que se unirán a las ya habituales entidades como Asaja, DR, el Museo de Pusol, Vendedores del Dátil, Aceite y Miel o Productores de Queso. También se trabaja en la implicación de la Consellería para que las denominaciones de origen estén participando en la fireta según señaló ayer deze rol, Felipe Sánchez. Incorporan, también staan trabajando aan la, de a la Conselleria de Agricultuur, para que facilite la de participatie van de denominaties de origen, también, de la fileta. Als Mateis, ook in converses en het Comité I, també, dins de Agricultuur Ecológica, de possibiliteit de ook participen in de fireta de En ook, se van a incorporar, de entiteit eh, del Camp de que suelen participar, también han incorporar a la Asociación Cultural es, eh, Esportiva de la Folla y a Valla Jovens que realizarán tallers... talleres eh, al jar del cada de semana. Así mateix, también el festival que van celebrar de cinema... el Rural Film Fest, también tendrá presència... Y el Grupo Municipal de Compromis reclama a la consellería de Educación que agilice los trámites para la construcción del nuevo Conservatorio de Música de Elche, una petición que van a llevar al pleno del lunes. Según la portavoz Esther Díez, después de 40 años de las instalaciones actuales que comenzaron siendo provisionales, es momento de poner las enseñanzas musicales donde se merecen y dotarlas de un espacio con capacidad para albergar La demanda de plazas. Y necessita una infraestructura en condicions que sobre tot siga capaç de col·liure les places que te autoritzades... i també la demanda que existeix entre la ciutadania lissitana de poder rebre aquesta formació musical. In dit geest, weet ik dat vanuit de l'Ajuntament... ...ja hebben we de peter aan de Consellerie van Educación en Cultura... ...de dat de infrastructuur in het plan edificant... ...die de pla is effectueren de tràmits... ...per aan deze delegatie de van competències... ...en wat we al final, is dat de Consellerie... ...poguig agiliseren al maksim dieis tràmits... ...poguig dat de obra een realiteit... ...om de meer de andere kant, con temas Por otro lado, siguiendo con esos temas educativos, ayer el alcalde hizo recuento y calculó que más de 25.000 estudiantes se van a beneficiar en elche de la gratuidad de los libros durante este curso, gracias al dinero que va a destinar el y que destina el gobierno valenciano para tal fin en su programa Xarxa Libres. Es una inversión muy útil de la Generalitat.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 Hablamos de otras acciones importantes del Gobierno valenciano porque trabaja en la candidatura de Alicante para que se instale en nuestra provincia la Agencia Estatal, la Agencia Española de Inteligencia Artificial y para ello invita a todos los agentes económicos y sociales y a todas las instituciones y sociedad civil a sumar apoyos para conseguir la sede de esta agencia estatal. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, confía en el liderazgo de la Generalitat Valenciana para lograr ...esta destacada inversión. Es que no solamente estamos unidos... ...sino que estamos trabajando bien... ...estamos trabajando de manera coordinada... ...es un destino de inteligencia artificial maduro... ...preparado... ...esta es una apuesta a disposición de la generalidad ...para que nos lidere... ...para que nos concrete... ...para que nos convoque... ...y para que nos una... ...nosotros ya lo estamos... ...y por tanto entendemos que es la unión... ...la que va a hacer la fuerza". Abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local ha detenido a un hombre por vender cocaína en la calle. El arresto se produjo el pasado miércoles en la avenida de Auschwitz-Marc en el lugar donde los agentes vieron a un hombre de 60 años, en actitud sospechosa junto a otro joven. En el cacheo comprobaron que el detenido llevaba varias bolsitas de cocaína preparadas para la venta en los bolsillos, así como dinero en efectivo, y el propio implicado acabó confesando a la policía que se dedicaba a eso, al tráfico de drogas. Y hoy lo hemos escuchado en las cuñas publicitarias, el programa de Rosa Lucas, entre amigos, sale a la calle, a la avenida de Alicante, al carril bici, con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible, y mañana miércoles volverá a salir a otro punto de la ciudad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 También el concejal de, de Políticas de Igualdad y Derechos Sociales, Mariano Valera, en la rueda de prensa de ayer, junto a Marisa Moreno, destacó el objetivo de estas iniciativas. Respuesta que, asimismo, contribuyan a promover una nueva percepción, consideración y complicidad hacia las personas con Alzheimer, avanzando hacia entornos siempre amigables con la enfermedad,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 Y vuelve el Festival Medieval a Elche del 25 de octubre al 1 de noviembre y por ser año par se cierra de forma brillante con las representaciones extraordinarias del Misteri. Hasta 15 compañías internacionales y nacionales participarán en la edición de este año con espectáculos de circo, aéreos, pasacalles y teatro, tanto en las calles y plazas del centro de la ciudad como en claustros o capillas. Ayer se presentó el cartel del Festival Medieval, pero se desconocen por el momento fechas y detalles acerca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 Pues ayer eh, la Concejal de Cultura presentó el Festival Medieval... ...pero también la imagen, el cartel anunciador... ...bajo el lema eh, Volver a la Vida... ...el artista alicantino Pablo Auladei... ...premiado en varias ocasiones por su trabajo... ...ha sido el encargado de dar vida al cartel oficial del festival... ...que cuenta con el diseño de una guitarra del medievo. Las pruebas que fui haciendo, de repente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 Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Tele Radio Marca, 101.4. Ya podés utilizar Steus Bons Elche Consum de la regidoría de Comerce. Unes Ulleres nueves. Unes sabates a la última. Un sopar a la teva a aparella. Cual se voló es bona, si et costa la mitad. Bons per als establiments aderits a la campanya. Consulta'ls en tres bes dobles Elge Bono Consumo Puntes. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Campanya finanzada mitjançant la subvenció Bo Consum 2022 de la Diputació de la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 The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, I possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos eh, quedan para llegar a las ocho y media de la mañana y tenemos en los estudios de Telecinco Radio Marca a nuestro director, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues ayer en A Todo Gol tuviste a uno de los jugadores, Gerard Gumbau. Eh, ¿Cuáles fueron las declaraciones que nos puedes destacar en A Todo Gol? ¿Cómo se encuentran los jugadores tras estos pésimos resultados? Pues la palabra sería muy motivados. ¿Ah? Eh, ellos ¿Bien? entienden que ya ha pasado, digamos, lo, lo peor, que ahora les vienen... En realidad, antes del parón por el Mundial, ocho partidos que de los ocho menos el del Real Madrid, siete son rivales directos en la lucha por la permanencia. Y ahí hay muchísimos puntos eh, importantísimos en juego porque son puntos dobles. Los que suma el que gana y los que deja de sumar el que pierde, más el golaveras en contra. Decía Gumbau que están a muerte con el entrenador, que están deseosos de que llegue ya ese primer partido frente al Rayo Vallecano para devolverle, a la afición de la que decía que era realmente espectacular eh, el apoyo que estaban teniendo este año con 10.000 abonados más, devolverles eh, en gran medida eh, lo que ahora mismo es decepción, ¿no? devolverles ilusión eh, a partes iguales a partir del partido frente al Rayo Vallecano. Son ocho partidos en un margen de apenas... Eh, cinco semanas, uh -huh. porque hay jornada intersemanal, sí. entre ellas el, la del Real Madrid que llegará aquí el miércoles o martes, 18 o 19 de octubre, en la que todos son rivales directos y ahí el Elche tiene que hacer los deberes para intentar salir del descenso antes del parón por el Mundial. No ¿Qué? es muy difícil, teniendo en cuenta que a pesar de haberlo hecho tan mal, solo <risa> está a un partido, está a tres puntos de la permanencia. De la permanencia. Bien, eh, pues vamos a ver los problemas. Uno ya está eliminado. Los jugadores se encuentran muy motivados, como, sí. de, como dijo en tu programa Todo Gol, Gerard. Pero van, y también el entrenador. Vamos con el problema de la continuidad sí. o no de Francisco. Eh, en las declaraciones que has metido en tu crónica, pues dice él que confía en que... ...tiene también el apoyo del club... ...parece que va a permanecer... ...si hasta esa altura no ha habido cambio... ...ya no lo va a haber... ...lo normal cuando hay un cambio... ...tiene que ser inmediato... ...y más en este margen en el que no hay liga el fin de semana para que si hubiese un nuevo uh -huh. entrenador lo hubiera pillado desde ayer en el primer entrenamiento. Francisco va a seguir como mínimo hasta esos dos primeros partidos de octubre frente a Rayo Vallecón y Mallorca, que son la piedra de toque para saber de su continuidad y él lo tiene claro ayer, o, el, el, tras el partido lo decía, él sabe uh -huh. que la, el club es una empresa, que la empresa decide, pero que él cuenta ahora mismo con el apoyo de todos y cuando dice de todos Sabe es que lo todos. dice no solo por el propietario, sino también, Bien. sobre todo, por los jugadores. Y aquí los jugadores son la clave. Bien, pero tiene problemas para el Rayo, porque hay lesionados, hay sancionados, has comentado alguna incorporación que sí. otra, pero también bajas importantes. Sí, porque los dos son centrales. Eh, Gonzalo Verdú, eh, el capitán que fue expulsado, con lo que tendrá un partido de sanción, no podrá jugar frente al Rayo Vallecano. Pedro Vigas, que se retiró en los últimos minutos con una molestia en el aductor, una lesión en el aductor, que es una micro rotura fibrilar, yo creo que no va a llegar, porque una micro rotura, aunque sea micro, al final es rotura fibrilar, y eso necesita, y más en un hombre eh, que viene lastrado por lesiones del año pasado como Vigas, tres semanas yo creo no se las quita a nadie, de todas formas, bueno, vamos a ver, porque faltan 14 días para ese partido, va a llegar muy justo, y el tema es que son dos centrales, esas son las dos bajas. Por contra. Y en beneficio del técnico recupera a Omar Mascarel, un hombre muy importante que no pudo jugar en el Nou Camp. Va a recuperar a Paul Lirola, que también se perdió el partido por una lesión. Y a Pere Milla, que por indisposición eh, pues tampoco estuvo en el encuentro. Es decir que, a priori, si no hay nadie más, va a tener dos bajas para ese partido, que son dos centrales. Aparte del propio Francisco, que no podrá sentarse en el banquillo porque le van a caer dos partidos de sanción por la, por la expulsión eh, allí en, en Can Barça. Bueno, pues veremos eh, cómo evoluciona el equipo en estas do dos semanas antes del Rayo Vallecano. Uh -huh. Veremos si hay algún movimiento con respecto al entrenador Francisco. Estarás pendiente, así que nos lo volverás a contar en el Chempunta a la 1 y 20. Ahí estaremos, Ross. Pues muchas gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros, después de los deportes, viene el tiempo. La previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado.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 Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares, canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. This silver line in sky Pues a esta hora de la mañana cuando son las 8:35 minutos y tenemos 20,4 grados de temperatura, queremos saber también cuál es el estado del tráfico en la ciudad y por eso conectamos con la sala central de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Romari. Bien, pues cómo está el tráfico a estas horas de la mañana? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues parece que un poco más tranquilo que ayer, pero ya nos encontramos con algunas dificultades propias de entrada a los centros escolares, en la que podemos encontrar tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación, Elche Parque y en Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Fernández García y en la calle Mariano Solerolmos. Circulación lenta en Puente Canalejas y Puente Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y en algunos tramos de la avenida de Alicante, dirección Torrellano. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la IUP desde la circunvalación sur y la avenida de la Libertad en dirección acreviente.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 MUZIEK MUZIEK MUZIEK Pues después de la información del estado del tráfico... ...en el casco urbano de Elche... ...vamos a abrir esa ventana al mundo, al país... ...para conocer eh, cuáles son las principales portadas... ...de los diarios nacionales... ...en esta mañana de martes 20 de septiembre... Todos los tenemos desplegados y todos coinciden en eh, pues reflejar la imagen de la dios a la reina Isabel II. Ayer fue su funeral y se puso fin a los 10 días de luto. En el país titulan que... ...medio millar de mandatarios mundiales en el adiós a Isabel II... ...Felipe VI aparece junto a su padre por primera vez en dos años... ...es la fotografía que el protocolo británico... ...ha podido dar a la prensa nacional... ...la buscaba los reyes, eméritos y actuales... ...juntos en, la segund en el segundo banco... La de, ...con las familias reales europeas... ...y ante el féretro de Isabel II... ...el país dedica ese titular... ...el ABC... ...el fin de una era dedica el titular a la reina Isabel II... ...a su funeral, 2.000 invitados... ...500 líderes mundiales... ...representantes de todas las casas reales... ...y casi 2 millones de británicos... ...en las calles despiden a Isabel II... ...el mundo... ...el mundo... ...trae en portada la misma fotografía de los reyes... Eh, ...juntos, los eméritos y doña Leticia... ...junto al rey Juan Carlos, emérito... ...y pone en titular que la familia real... ...unida por voluntad de Isabel II... ...el funeral por la reina de Inglaterra... ...sienta a los eméritos junto a Felipe VI y doña Leticia... ...en público, por primera vez en casi tres años pero no intercambian palabra alguna durante la ceremonia. Este es el titular del, public, del diario El Mundo y la razón, el último adiós a una gran reina. Isabel II descansa en la bóveda real de Windsor al lado de su marido. Centenares de miles de británicos y turistas despiden a la soberana en las calles de Londres y el protocolo sienta a Felipe VI y Doña Leticia con los reyes, don Juan Carlos ...y Doña Sofía... ...y vamos con otras... Eh, ...con otros titulares que traen en portada... ...los diarios nacionales... ...vamos con El País... ...también nos habla de que las autonomías del Partido Popular... ...calientan la batalla fiscal... ...en el tramo final de esta legislatura... ...y es que Andalucía suprime... ...el impuesto de patrimonio... ...a solo 20.000 rentas altas... ...con ello quieren... ...los populares atraer... ...las inversiones... ...a los grandes inversores... También en el ABC, además del de entierro, solo dedica la portada al entierro de Isabel II, el mundo nos habla de la revolución fiscal de Moreno para atraer a 7.200 fortunas a Andalucía porque ha eliminado ese impuesto de patrimonio para seducir a grandes contribuyentes y evitar la fuga de empresarios. El presidente de la Junta confía en cautivar a importantes inversores de Cataluña. También trae en portada que Ayuso pretende estar solo una legislatura más en Madrid y remodelar su gobierno. Y la razón, pues solo Trump, al igual que la ABC, solo nos trae en portada el funeral de la reina Isabel II. La Glorieta con Rosmar y Alonso was running blind like a silver de gritar más fuerte para dejarnos un avance de lo que será su nuevo disco, que ha titulado Noche y Día. Ha escogido el 3 de febrero para lanzarlo y el 18 para comenzar en Barcelona su gira de presentación. Con el videoclip que acaba de lanzar, Gritar más fuerte, descubrimos una nueva canción que emociona. Nos deja un mensaje de esperanza en el que nos advierte que aunque la cuerda se rompa aún quedan sueños que están por cumplir. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Bueno, pues un montón, porque creo que los sueños, como sueños son, los vas soñando y se van creando mientras duermen, ¿no? Entonces creo que hay una parte ahí de, de conocimiento que, que tenemos que llegar a entender y a, y a aprender, ¿no? Y forma parte de esos sueños un poco... Esa metáfora, ¿no? De la propia vida que no sabemos a veces si, si sueñas o no, ¿no? Como Calderón. Pues, Miguel, eh, nos sirve este nuevo trabajo, porque no paras, ¿eh? Siempre estás sacando nuevos discos, pero este nuevo trabajo que has titulado Noche y Día, ¿por qué? ¿Por qué surge? Bueno, surge un poco de eso, ¿no? De, de todas esas cosas que, que vas viviendo y muchas forman parte de, de ese día, ¿no?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 Es un poco eso, ¿no? una manera de resumirla, es la noche y el día, ¿no? Que podemos ser un poco eso, ¿no? radicalmente opuestos a nosotros mismos. Por eso te pregunto, esta dicotomía que tienes, la noche y el día, el bien y el mal, el norte y el sur, eh, eh, estás conviviendo con ella, pero ¿tú no eliges, no escoges? No creo que se pueda escoger, ¿no? Creo que hay una parte que es un poco de vivirla, ir viviéndola, ¿no? cosas que no suceden, que... cosas tan bonitas como el nacimiento de alguien o, o la propia muerte de otra persona cercana, ¿no? o lejana, da igual, porque al final todos somos lejanos y cercanos, depende de, de lo que queramos. ¿Y cómo te defines, Miguel, en tu vida? Eh, porque eres realmente ese poeta saltimbanqui que andas haciendo piruetas entre canción y canción, Cogiendo los versos para expresar lo que tienes dentro, que parece que tienes mucho. Pues no, no, en realidad no. Soy un chaval de Matola que nació entre limoneros y granados, con un algarrobo cerca que, que, al final, nos ayudó bastante el algarrobo. <ríe> por pues lo del AVE, que no nos quitó una parte de la casa por pues, gracias a un algarrobo. Entonces, un poco, creo que eso lo debemos todo un poco a esa naturaleza que, que nos rodea y que nos no crea que existe ¿no? que nos deja respirar. Entonces, soy eso, un chaval de matola que, que como, he dicho, como, hemos, como hemos empezado todo esto, ¿no? eh, sabía que tenía un montón de sueños por cumplir y fue a por ello. Entonces, es un poco una decisión de vida también, ¿no? De decir, vas a por esto, te puede salir bien, te puede salir mal. Eh. Nunca termino de entender si ha salido bien o ha salido mal ¿sabes? porque no ha terminado nada entonces nada tiene una respuesta hasta que no, no es el final ¿no? pero tú has cumplido muchos sueños el primero, eh, eres un chaval de matola que has podido vivir de la música de lo que te gusta, ya es bastante y, y esto te ha, te ha venido ¿cómo, ¿cómo te ha venido? porque tú te marchaste a Madrid a probar suerte y ya no has parado de cantar Sí, pues, bueno, creo que forma parte de eso, ¿no? De, de creérselo, el primero que tiene que creérselo eres tú y, y el primero que tiene que sentir esas letras o esas canciones o esa manera de vida eres tú. Entonces, si no la terminas de entender, también es muy complicado llevarla hacia adelante, ¿no? no es, o sea, el sueño nunca se termina de cumplir, ¿no? Ese sueño que a lo mejor la, la gente piensa que he cumplido, uno mismo no lo termina de cumplir nunca, ¿no? Porque lo que hablamos, ¿no? Siempre buscas... La siguiente canción y, el, y el, un poco eso, ¿no? El mantenerte haciendo lo que quieres, ¿no? Eh, es lo complicado. Y, y emocionando con tus letras. El 3 de febrero vas a lanzar ya Noche y Día. Eh, nos, has a, nos acabas de avanzar esa canción, Gritar Más Fuerte. Y el 18 comienzas la gira de presentación en Barcelona. ¿Para cuándo te veremos en el Che? Sabemos que llenas allá donde actúas. Pues no suelo saber dónde, dónde vamos a acabar, Pues o sea, sé dónde empiezo porque ya lo hemos decidido y por cuestiones de fechas y historias, nunca se empieza en ningún sitio por, por una cosa o por otra, sino por una logística que no va conmigo, ¿no? Entonces, eh, no lo sé cuándo no vamos a ver en el <risa> Vaya, eh, pero ¿cuál es tu relación con esta ciudad, con Elche? Pues con toda, ¿no? Es un poco mi, mi lugar de nacimiento, mi, no sé, mi encontrarme cuando vuelvo a casa con mi familia. Claro, es que Elche significa tus raíces y sabemos lo mucho que aprecias las raíces. Haces poemas incluso del algarrobo que te ha salvado la mitad de tu finca de Matola por aquello de, de, de las expropiaciones de los terrenos. Por eso no entendemos por qué tardamos tanto en verte en un escenario ilicitano. Porque o sea, lo que te decía no forma parte de mí. Todo, o sea, es una cosa que lo que es la, no sé cómo se llama incluso lo de eh, la programación de los sitios, eh, todas esas cosas son un poco burocrático y logístico. A veces lleva el teatro a una persona, luego lo lleva a otra, a veces forma parte del ayuntamiento, otras veces no, una vez es una cosa tuya. O sea que suele ser No sé, más parte de, de otra cosa que, que el, no sé, el eso en sí de lo que hago yo, que es hacer canciones y un disco, y luego, o sea, un poco es eso, ¿no? Sí, un poco raro. Por lo que dices, ¿estás esperando a que te llamen? No, no, no, no nunca esperamos ni que nos llamen ni que no nos llamen. Simplemente las giras se van organizando en base a lo que... Porque a lo mejor tú intentas ir a tocar a él, sobre la fecha que tiene, pero esa fecha está cogida por otra medida, entonces es mucho más logístico que artístico, entonces prefiero quedarme con la parte que llevo yo que seguir haciendo canciones y luego a ver dónde las cantamos y, y dónde suenan, ¿no? Pero que, no sé, creo que son dos cosas diferentes. Pues queremos conocer un pelín más de Miguel Campello, porque sigues avanzando en tus nuevos discos, sigues llenando, como hemos dicho, eh, todos los recintos en los que actúas y queremos saber qué te inspira. Porque esa finca de Matola, ese algarrobo, esa naturaleza que acabas de decir, lo llevas en tu ADN, ¿Es lo que necesitas para componer? Sí, bueno, necesito para componer. Creo que es simplemente necesario la lo que hablamos antes, ¿no? ese oxígeno que nos da respirar y que nos llena la un poco el eso, ¿no? lo necesario para tirar para adelante y caminar y pensar, observar y luego todo eso lo transcribes y lo conviertes en canciones o no, como <risa> o lo conviertes en vivencias o lo que sea, ¿no? Al final tampoco yo me, me obligo a escribir, sino que simplemente creo que Hay un momento en que rebosa la información que has recibido, que has vivido. O sea, claro, digamos, yo llevo viviendo muchos años en la Tierra, ¿no? Entonces, sí, un poco me inspira todo eso, ¿no? El, la naturaleza, lo básico, ¿no? Lo que a veces damos por hecho que existe porque tiene que existir y, y es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Pues... Pues gracias a ti sabemos que el oxígeno que respiras en Matola, en esta ciudad, pues convierte tu talento en obras de arte como esta canción, que es simplemente preciosa. Miguel Campello, volveremos a hablar en febrero de La Noche y el Día. Gracias. Gracias. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de Algo nuevo que contarme, será cosa de amor o bubería? o de esas cosas que no entiende nadie. Se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida sea corta, pienso lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo y no importa, nunca la cosa pa' elegir, nunca la goma para el tira, cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de De beweging, acuérdate de bestia. Y hay que gritar más fuerte, vaak pa eventuele palabras a los tiro. Nadie tiene aquí el poder para matarme, y aunque acabes con mi vida, sigo viviendo. Recuerdo para oírse hay que gritar más fuerte para que vengan las la glorieta con Rosmar y Alonso. Like Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleis. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleis. Siguen directo los partidos del Atic Gobalón Mano Elche. Sábado 24 de septiembre. Atic Gobalon Manoelche Elche Rocasa Gran Canaria. A las 6 menos cuarto de la tarde, desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en TeleElche. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Atención, moteros! Este sábado 24 de septiembre se celebra la novena edición Ruta Mototurística Elche Oasis Mediterráneo a beneficio de Anoa Elche. Inscripciones el mismo sábado de 9 a 11 de la mañana en el Paseo de la Estación. Ven con tu moto y disfruta de una gran jornada. Inscripción 15 euros que incluye mochila, camiseta y comida. Habrá premios y sorteos para los participantes. Organiza Custom Milton Elche, colabora VisitElch y Cultura del Ayuntamiento de Elche. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo Zen. Ok, Am, um, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues. Conduce en modo Zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además, punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño.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 Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana a la última hora, tercera y última hora del programa La Glorieta. Es martes, 20 de septiembre. Por delante tendremos un día de verano con temperaturas igual que las de ayer. Alcanzaremos una máxima de 28 grados. Ahora mismo, según la estación meteorológica del Telech, nos indican 20,7 grados de temperatura. Y no se esperan lluvias para este martes, pero sí ...para el jueves... ...según la previsión de Vicente Bordonado... ...la amenaza de posibles lluvias torrenciales... ...vuelve a planear sobre este municipio... ...y ante esta previsión... ...para los próximos días el equipo de gobierno... dio a conocer ayer la campaña de limpieza... ...de barrancos y cunetas... ...que están llevando a cabo desde el pasado mes de agosto... ...para evitar inundaciones... ...una campaña que sabe a poco... ...para los afectados por el barranco de San Antón... ...que llevan años reclamando que se solucione el grave problema...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 Pues como decimos, el Ayuntamiento ha comenzado la limpieza de barrancos, inbornales, cunetas, para hacer frente a las posibles inundaciones por lluvias torrenciales. Es una noticia que nos está contando Marga García, desde las 7 de la mañana. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Rosa. Desde finales de agosto, barrancos y desagües se están limpiando para favorecer el correcto funcionamiento de los desagües ante las lluvias que se puedan dar en los próximos meses. Mantenimiento está limpiando barrancos...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 ...a que actúen los barrancos que son de su competencia... ...ya que el Ayuntamiento no puede intervenir. Voy a perder la oportunidad de pedirle a la Confederación... ...que esté atenta a los barrancos también... ...y que desde luego el Ayuntamiento por sí solo... ...no tiene capacidad para actuar en su totalidad... ...sino en este caso en las zonas que vemos más peligrosas... ...que suelen ser al paso por carreteras, caminos y rondas de circulación...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 Y continúan presentándose más alegaciones a la modificación del plan general aprobada por el equipo de gobierno para que el mercado provisional se quede donde está, en la avenida de la Comunidad Valenciana. A las del Partido Popular se suman ahora las de la plataforma Salveme el Mercat. En ellas exigen a PSOE y Compromís la anulación de esta operación urbanística por considerar que tendrá un impacto muy negativo sobre el paisaje que está también en una zona de peligrosidad nivel 1 según el Patricova y que hay ausencia de estudio de tráfico para superficies comerciales. Y más asuntos, hablamos ahora del motor económico de esta ciudad porque ayer abri... bueno, ha abierto sus puertas la Feria de Calzado de Milán, el mayor escaparate internacional para el sector y por ello el alcalde Carlos González, acompañado del edil de promoción económica Carles Molina y el diputado socialista Alejandro Soler, visitado ayer los stands de los expositores ilícitanos que están mostrando sus colecciones del próximo verano hasta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 Por su parte, Marian Cano, la presidenta de la patronal zapatera, ha señalado que las empresas les están trasladando, que durante estos días se está trabajando bien y están sorprendidos de la respuesta de los visitantes procedentes de Japón, Corea o de la zona de los Emiratos Árabes. Pese a que las exportaciones de la Comunidad Valenciana ya están en cifras de anterior a la pandemia, el sector sufre incertidumbre para un invierno que será complicado por la inflación, según nos comentó Marian Cano.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 Pues esperemos que esa positividad se traduzca en estabilidad para las empresas zapateras de Elche y con ello mantener los puestos de trabajo un año más. También los empresarios de componentes para el calzado se encuentran en Italia, en la misma ciudad, Milán, para exponer las tendencias en la feria de Linea Pel que abre hoy sus puertas. 49 firmas españolas acuden a esta ciudad italiana para mostrar su oferta y 17 de ellas son de Elche. Por ello... La delegación ilicitana, encabezada por Carlos González, por el alcalde, continuará un día más en Milán. Hoy visitarán a los expositores de los componentes para el calzado, que en cuestión de dos semanas tienen una cita muy importante aquí. En IFA se llevará a cabo la nueva edición de Futur Moda.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 die de també, de denominatie van de origen in de de firete. Aan de samen meteen, in de converses, en de comitè d'agricultura ecològica, per a veure si hi ha possibilitat que també participen en aquesta firete. I també se van a incorporar dins de les entitats del camp d'Elx que suelen participar, també van a incorporar a l'associació cultural esportiva de la Folla y a Vaya Jovens, que realizarán también talleres eh, al llarg del de semana. Así matéis también, el festival que van a celebrar de cinema, el Rural Film Fest, también tendrá presencia. Y el Grupo Municipal de Compromís llevará al pleno del lunes una moción para instar a la Consejería de Educación a que cuanto antes comience el proyecto para la construcción del nuevo Conservatorio de Música. Escuchamos a la portavoz Esther Díez. I una infraestructura en nodig een infrastructuur in conditieën die, onder andere, kan helpen te collier de klassen die je autoriteert en ook de demande die er tussen de elite de van de om deze muziek te in welke weet Ik dat per par del Ayuntamiento, ja, in feite, petició de petición aan de Conselleria de Educación y Cultura... de dat deze infrastructuur in het plan editief blijft, zijn de stramits voor deze delegatie van competencies, en het probleem al final is dat de Conselleria de mogelijkheid moet agiliseren al het maximum voor dat de werkende werkende werkende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 ...a estar también en la calle... ...a estar en otro punto neurálgico de esta ciudad... ...en la Plaza de Baix... ...con motivo del Día Mundial del Alzheimer... ...el Ayuntamiento y la Asociación de Familiares... ...y Personas con Alzheimer... ...han organizado una serie de actividades... ...para informar y sensibilizar acerca de la enfermedad... ...por lo que Teleel se vuelca de lleno en ese día... ...con la emisión de varios programas... ...el de Rosa Lucas aquí en la radio y en televisión... ...pues un debate y también en el día a día... ...con el fin de recoger las reivindicaciones y necesidades...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 Participan les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre: Parking Day, tallers de circulació viària i de mecànica, excursió al Pantà i marxa ciclista. Pots trobar totes les activitats en elx.es. Tenències de Marxa, Regidoria de Mobilitat Sostenible, Ajuntament d'Elx. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, es tiempo para retomar nuestra tertulia política de los martes, porque hemos comenzado el último curso político que terminará en mayo con las elecciones. Por tanto, nos quedan meses muy intensos y tertulias políticas también intensas, porque hay muchos problemas que solucionar y también muchos proyectos por parte del equipo de gobierno que justificar o explicar bien al electorado. Se juegan mucho todos los partidos políticos que vienen a las tertulias y hoy hemos querido comenzar, retomar el curso político con el PSOE y el Partido Popular porque parece que el bipartidismo regresará en las próximas elecciones. Eso es lo que indican las encuestas. Ramón Abad, por parte del Partido Socialista y, por tanto, también eh, como también concejal de Seguridad Ciudadana y de Recursos Humanos. Le damos de nuevo la bienvenida a la tertulia política. Muy buenos días. Buenos días y, y gracias otra vez por contar con nosotros para estas tertulias políticas. Y aquí estamos un, una temporada nueva, un curso político nuevo y... Y adelante y además os necesitamos, eh, al equipo de gobierno lo necesitamos en estas tertulias porque tenéis que defender vuestra gestión frente a las críticas que supongo que se reforzarán desde la oposición, desde el partido mayoritario, el Partido Popular, tenemos a su portavoz del partido eh, Claudio Guilaber. Muy buenos días. Hola, muy buenos días y como dice... Nuestro compañero Ramón con ganas ¿no? de, de que empezara sí. ya este curso político que va a ser frenético, seguro. Ambos habéis tenido vacaciones, habéis bueno. venido de unas fiestas eh, inolvidables, como ha dicho el alcalde. Inolvidables para el Partido Popular porque hay sobrecostes. Claro, no, inolvidables para todos los licitanos, eh, porque lo que es el, el presupuesto de fiestas se ha aumentado un 100%. Es decir, estamos hablando de que se ha necesitado eh, más de lo que se había presupuestado, es decir, se había presupuestado 425.000, pues eh, ha habido una modificación presupuestaria de 475.000 euros más de lo que había previsto y además eh, también tenemos que ver el, el tema de las horas extras de nuestras fiestas que eh, ha supuesto un incremento de 790.000 euros y eso será buena cuenta no de que al final la mala organización que se que ha, que ha, si ha visto durante estas fiestas se ha traducido en que ha costado mucho más dinero a todos los licitanos. Si hubiera existido esa previsión por parte de la Concejalía de Fiestas, por parte de la, de la señora Mariola Galeana y por el señor Carlos González, eh, los licitanos no hubieran visto cómo se tendría que haber, cómo uh -huh. se ha gastado de esta manera el dinero de todos. Pues Ramón Abad, a ti te toca defender la gestión de las fiestas, esa falta de planificación que dice el Partido Popular y que algunos entes festeros también reconocieron en su balance. Es, eh, como, eh, ha provocado los sobrecostes... ...como hecho objetivo... ...lo que fueron las fiestas patronales... ...del 1 al 16 de agosto... ...hay que, quien no quiera reconocerlo... ...pues está en su derecho... ...pero que han sido unas fiestas brillantes... ...unas fiestas esperadas... ...una fiesta muy participativa... ...y sobre todo, una fiesta donde... Eh, ...realmente el protagonismo... ...ha sido de los entes festeros... ...que han vuelto a las calles con sus mejores galas... ...con sus mejores ceremonias... ...para que las fiestas de él se brillaran... ...han sido una fiesta donde han habido muchísimas... ...más actividades programadas... ...ha habido un nuevo raco, ...el racó Festiels que batió todos los récords... ...en colaboración eh, con la participación de las plataformas... ...y de la Asociación de Hostelería de Elche... ...donde hubo más días de ocio... ...y hubo más días de poder disfrutar de las fiestas... ...y tuvimos eh, el inconveniente... Eh, ...que debido a las, eh, a las inclemencias meteorológicas se tuvo también que aplazar la nit del alba y hacer la nit del alba el 15 por la noche salvando esas circunstancias eh, la, como dijo el alcalde las mejores fiestas que se recuerdan y unas fiestas brillantes y unas fiestas donde sobre todo eh, ha vuelto la gente a poder disfrutar y tener ese entusiasmo por vivir las fiestas patronales ¿cuánto han costado volviendo la la concejalía de fiestas está recopilando todos los gastos y recopilando todas las facturas de las fiestas y eh, ...para pasarlas a intervención... ...y pasarlas a la Concejalía de Hacienda... ...y cuando estén todas recopiladas... ...que no tenga, no tenga ningún problema... ...el Partido Popular... ...que lo tendrán en un expediente... ...lo tendrán en una carpeta... ...a su disposición para poder... ...fiscalizar hasta la mm. última factura... Pues... ...de las fiestas patronales... ...por ¡Pua! lo tanto... Eh, ...habrá momento de determinar... ...si han sido sobrecostes... ...o han sido costes... ...debido entre otras cosas... ...a lo que ya estamos viviendo ahora... ...porque la inflación... ...también hizo su mella en los costes de las fiestas patronales... ...habrá que ver también... ...si... Eh, ...los... Eh, ...más días que han habido de fiestas... ...pues supone un incremento de fiestas... ...y luego sobre todo... ...empieza un nuevo curso político... ...pero sigue el viejo PP... ...sigue el viejo PP mintiendo cuando dice que ha habido un gasto de 790.000 euros... ...en fiestas patronales... ...cosa que es mentira... Porque ellos tienen los expedientes encima de la mesa y saben que ese incremento en la partida de 790.000 euros es para lo que resta de año para el resto de departamentos municipales. Por lo tanto, que no sigan mintiendo, que no sigan confundiendo, uh -huh. porque primero, eh, anunciaban, eh, como siempre, anunciaban que no iban a haber fiestas, anunciaban que, que no iban a haber fiestas, que iba a ser un caos, que iba a ser... Y, ¿Y, y hubieron unas fiestas brillantes. Ahora vuelven con eh, esas argucias, esas vale. eh, cosas que ellos saben hacer muy bien vale. en los despachos y en los juzgados pues, para poner en cuestión por lo que, lo que, que una ha dicho brillantes. Ramón Abad, todavía no sabemos lo que nos van a costar estas fiestas patronales no, lo que sí que sabemos es que nos van cómo? a seguir costando más porque hay un hecho objetivo que son las modificaciones presupuestarias que nosotros tenemos de las comisiones. Entonces, existe, de las juntas de gobiernos existen unas modificaciones presupuestarias que han arrojado unos datos, y es que la, la Concejalía de Fiestas ha tenido que duplicar su presupuesto para hacer frente a estas fiestas. Y que además las horas extras del ayuntamiento se ha agotado la bolsa de horas extras y se ha tenido que incrementar esas horas extras. Pero es que si hacemos una recopilación de por qué se han podido gastar esas horas extras, cuando el ayuntamiento, el equipo de gobierno, eh, tenga bien eh, bueno, detallarnos esas horas extras, a lo mejor nos damos cuenta de que esas horas extras se debe a que el equipo de gobierno eh, rechazó eh, sacar a licitación la seguridad privada, ¿no? Y a lo mejor esa seguridad privada ha tenido que derivar en, en, en, en, los, en el cuerpo fantástico que tenemos de la policía local que ha prestado un gran servicio. Entonces son esas cosas, esos pequeños detalles ¿no? los que tenemos que, que seguir eh, fiscalizando y sobre todo de que el equipo de gobierno lo que no puede tener es una actitud de echar balones fuera. Porque yo me acuerdo a, en junio que estábamos hablando, bueno, el señor Ramón decía, bueno, en septiembre ya veremos la responsabilidad, si tiene que asumir algún tipo de responsabilidad la señora Mariola Galeana. Ahora parece que sigue echando balones fuera diciendo, bueno, cuando se recopilen todas las facturas ya veremos. Aquí si hay algo nuevo que sabemos es que se van a seguir recopilando facturas y esa recopilación de facturas va a arrojar que nos va a, nos va a seguir costando aún más a los solicitanos estas fiestas patronales. Y sobre todo un pequeño detalle, las fiestas patronales si han sido un auténtico éxito no ha sido gracias al equipo de gobierno. Y eso uno tiene que tener suficiente humildad para decirlo que ha sido gracias a los diferentes entes festeros uh -huh. Que a pesar de la descoordinación, como ellos han denunciado por parte del equipo de gobierno Han sabido sacar estas fiestas adelante eh, Ramón, aquí una cuestión que quiero zanjar también. ¿Para cuándo sabremos entonces eh, todas las facturas de las fiestas de agosto? Sí, pero eh, es, vais import a es, es, impo es importante contrarrestar las mentiras sí, que sí, sigue sí, diciendo sí. el Partido sí. Y con Popular, eso te dejo en que respondas, lugar, pero, el equipo, el, ¿pero el, ¿hay plazo para el, presentar esas facturas? Sí, el equipo de gobierno no rechazó la seguridad, la seguridad privada. Hubo un recurso por parte de una empresa de seguridad privada al pliego de la seguridad privada Que hizo que ese pliego se viniera abajo Por lo tanto el equipo de gobierno Tuvo que recurrir a la seguridad pública Para que hiciera esos trabajos De custodia y de seguridad Y luego la pregunta que nos hacemos Desde el equipo de gobierno ¿Están en contra de que la policía local Haga su servicio como ha hecho no. En las fiestas patronales? No. Por lo tanto es que no. están poniendo lo que cuestión, estamos, lo que estamos están en cuestión Están poniendo en cuestión No, por favor yo a usted tanto, está... no le he interrumpido Por lo tanto no le he interrumpido Es porque al final, si cuando se hace un balance eh, sobre la seguridad y se, al final se constata que han sido unas fiestas seguras, donde ha habido un incremento fuerte de seguridad. Claro, hay más días, por ejemplo, de Raco Festiel, uh -huh. por lo tanto, hay que poner más seguridad pública. Hay más días de Barraca Municipal, por lo tanto, hay que poner más seguridad pública. Oiga, hubo que organizar dos NIT de Dalba. Hubo que organizar Una nit de la alba de hoy para mañana, sí. nunca mejor dicho, y hubo que hacer un operativo importante para esa nit de la alba Por lo tanto, claro que hay más dinero en refuerzos para seguridad pública. Pero al final, mire, ustedes que tienen la posibilidad en mayo del año que viene de gobernar en la ciudad, creo que al final no lo van a conseguir, pero tienen esa posibilidad, les voy a dar una opinión. Si ustedes llegan al gobierno, no menguen el, eh, el capítulo de seguridad pública. Porque es importante y, sobre pero, todo, si es que no hagan nadie, absolutamente, absolutamente. Los nadie, tiempos, los tiempos, usted muy hábil, los tiempos de, muy hábil de acusar el, el, a la el debate a, a, de mercenarios, que eso fue en ¿Perdona? el tiempo de Pablo pero, Ruz cuando pero, gobernó yo, esta yo ciudad, no tienen no, que, volver, no, no no no cabe, que volver. No caben, porque eh. aquí nadie ha llamado absolutamente nada. Sí, sí, a sí nadie. los tiempos de llamar mercenarios a la policía local, cuando Pablo Ruz gobernaba, tienes que mediar y creo que tienes que llamar a la orden a Ramón, porque creo que está totalmente fuera de lugar. Ahora pues es futuro lo voy, y no lo voy a interrumpir. Se, se lo voy a no. decir, al final aquí no estamos hablando, porque no, no lo sabemos, aún no lo tenemos, pero lo que sí que sabemos es que la mala gestión, la mala coordinación y la mala organización de la Concejalía de Fiestas hizo que un pliego que era el de seguridad se tuviera que echar para atrás. Y usted lo ha reconocido, ya está, si esto se hace con tiempo, se hace con previsión, si las cosas se hacen bien, todo sale adelante. Vale. Y sobre todo voy a decir una cosa, y es que el equipo de gobierno en estas fiestas patronales Y, y en el caso como hablaba él, de como hablaba el señor Ramón, de la, de la NID del Alba, creo que desde el minuto uno, desde el minuto uno, tuvo la lealtad, el apoyo y, y sobre todo la mano tendida para que tomara la decisión que tomaran, el partido popular iba a estar a favor de la decisión que tomaran. Uh -huh. Y entonces que venga ahora aquí el señor Ramón a decir argumentos, etcétera, pues hombre, me parece además, de poco lealtad y de poca unidad que es lo que estamos hablando. Bueno, pues no desentierren, no, que, no desentierren los argumentos del pasado. Ramón, no, eh, no, Ramón, no, no, Ramón es que no, eh, algo importante. No puede hablar importante. de falta de lealtad o unidad cuando nadie ha puesto en cuestión la decisión de vale. eh, suspender la ley del ALBA y sí, con el apoyo del Partido Popular. Pero, pero no vamos a hablar. ...los gastos que han habido en seguridad pública... en ...no, esta no, no, no, no, no, no. Sí, sí, los lo gastos de las horas... ...las horas han criticado, extra, ¿no? han criticado han ...han criticado el incremento de esos gastos... Eh, ...que todavía no sabemos, no sabemos a exact, fecha de hoy... Es. ...cuánto nos van a costar estas fiestas patronales... ...porque Ramón, usted ha reconocido... ...que todavía están haciendo o sea, recuento... ...se está recopilando por parte de la pero, Concejalía de Fiestas... ...todas las facturas ya. que han habido... ...y todos los gastos que han habido en estas fiestas... ...pero, pero oiga, es que en el 2019... En estas fechas, pero en el 2018, ¿rendirán ustedes No, pero 2018, ¿rendirán ustedes cuentas? 2017, ¿Rendirán ustedes cuentas? Oiga, cuando se recopile por parte de la Concejalía de Fiestas todas las facturas y todos los gastos, lo harán. Irá en una carpeta, en un expediente, para que la oposición pueda tener. Bah, pues acceso lo dejamos para eso. a todos los expedientes. Vale. Pero oiga, Ahí en el lo dejamos. 2019. Importante. En el 2018, no, pero en el 2017, lo más importante en estos momentos, Ramón y Claudio, es. Eh, Tenemos la ordenanza fiscal a la vuelta de la esquina, ya están presentando enmiendas y queremos saber por parte del equipo de gobierno si hay congelación, bajada o subida de impuestos en el año electoral. Ramón, ¿qué proponen? Bueno, ya se anunció por parte del alcalde que una, hay una congelación generalizada de todos los impuestos, eh, tasas y precios públicos. Eh, hay que recordar que Carlos González, los, och, los siete años que lleva de, de alcalde, han sido seis veces... Las que, seis años, las que se han congelado los impuestos, las tasas y los precios públicos en nuestra ciudad y eh, hay unas rebajas puntuales eh, en algunas, algunas bonificaciones, algunas ayudas que eh, sobre todo van a permitir que las familias, las personas... Con ¿Rebajas ingresos, puntuales en las tasas, en algunas tasas o en, en algunos impuestos? Sí, todo que ver con las bonificaciones a, a, la, a la energía verde a la, la hora de ...de las recargas de puntos eléctricos para los automóviles... ...y luego mantenemos, vamos a mantener... ...todo lo que son el capítulo de ayudas a colectivos... Eh, ...vulnerables, a personas, a familias que lo están pasando mal... ...como consecuencia de la crisis... ...hemos anunciado ya que vamos a suspender la aplicación... ...de la tasa de mesas y sillas... ...y eh, la venta no sedentaria en el término municipal de Elche ...oiga, es un anuncio que por tercer año consecutivo... ...cumplimos y estamos al lado de... ...de los sectores más afectados por uh -huh. la crisis en primer lugar de la pandemia y ahora por, por el alza de precios... ...por lo tanto eh, también desde el equipo de gobierno entendemos que todo lo que significa ayudar a las familias... ...con esas partidas, con uh -huh. esos planes de ayuda eh, de una manera indirecta se está también eh, rebajando la carga fiscal... Que tienen que soportar estas familias. ¿Es suficiente para el Partido Popular... Eh, ...las medidas que han uh, anunciado... ...desde el equipo del gobierno... ...congelación de impuestos... Eh, ...bajada de algunas tasas... ...y incremento de ayudas? Muy básico, no... No es suficiente. Y vamos a empezar por una, una primera parte. En primer lugar, queremos dar la enhorabuena al equipo de gobierno porque ya empieza a hablar de bonificaciones del IBI. Porque hasta este momento el equipo de gobierno decía por atv y por pasiva que el IBI no se podía modificar. No se puede modificar, según ellos, a los, mercados, a los placeros del mercado de San José, cuando sí que se puede bonificar. Y nosotros vamos a dar la bienvenida y vamos a seguir apoyando esas medidas, como por ejemplo son las bonificaciones por el tema de la instalación de puntos eh, de carga. Eh, La vamos a apoyar, pero ¿se quedan cortas? Sí, se quedan cortas. Y por eso nosotros ayer... Eh, volvimos a, a proponer al equipo de gobierno una bajada generalizada del 3% de todos los impuestos, tasas y precios públicos. Además, la bonificación del 10% a aquellas familias entre cuyos miembros se, se encuentran los hijos eh, en edad de cursar la, la educación, la enseñanza, la enseñanza básica obligatoria. Bonificar el IBI también a los placeros del mercado de San José en un 95% porque se puede, porque es que la ley lo permite, porque están desempeñando una actividad eh, de interés general. Eh, también hemos solicitado la bonificación en un 50% a los pensionistas por jubilación o por sectores de subsidios de desempleo cuando tengan una, una vivienda, solo una única vivienda o la bonificación de la, de la tasa de ventas sedentarias Pero ayer, de ayer oíamos esas esas... decir a Patricia Macia que no se puede, esas propuestas no, no, es que no hay sí, potestad por parte sí la Ayuntamiento. Yo lo que le invito a la, a la señora concejal, aquí un, un abogado es que se lea bien la, la, la ley y va a ver cómo eh, sí que permite la ley que por interés general se pueden llevar a cabo estas bonificaciones porque entonces mi pregunta es ¿por qué Alicante puede y el Cheno. ¿Por qué Torrevieja puede y el Cheno? Estas bonificaciones están, están bonificaciones? en otros ayuntamientos. Claro, en la bonificación vale. del Ibis están practicando. ¿Por qué no se puede? Y el equipo de gobierno está jugando a este... Bueno, a nosotros nos alegra a este rebufo ¿no? del Partido Popular porque lo único que sí que teníamos a fecha de hoy era una moción del 1 de junio en el que decía que la mesa... La tasa de, de mesas uh -huh. y sillas se iba a volver a recoger, se iba sí, a volver a aplicar. Sí a y ahora, una vez que el Partido Popular ha solicitado eh, que se volviera esa exención, eh, ahora parece ser que sí que no, que, no la van a, que no la van a aplicar. Ahora sí, también sí, es verdad la en, la comisión, a, a, sí, en la comisión. Sí, en la claro. comisión en lo que es en la comisión que se celebró ayer no estaba en la documentación y en el pleno supuestamente Pero si la alcaldal no la... Patricio Maciave aseguró que sí, que ¿Sí? la casa no, se, sí, es que se va se va a Popular aplicar. Lo pidió ayer y el alcalde lo anunció el viernes. No, no, ayer pasado, ayer no ayer no, tanto, ayer no lo pidió, cuando dicen ayer no. que el, no lo el pidió, Popular, ayer, por delante, hay que no. hay que recordarle Un capítulo de barrio que decía lo que es delante y lo que mira, es detrás. Yo, yo si quieres se lo puedo porque decir el alcalde lo anunció el decir, y ellos lo pidieron ayer. Pues le voy a decir yo, si quiere usted la fecha exacta, porque además podrá buscarlo en lo bueno, que de, es la hemeroteca, pero, pero el 15... el quince de de, de, de septiembre, pasa, nosotros pero, ya lo solicitamos. Pero eso es lo mínimo. Al final va a haber exención de claro, tasas de mesas y sillas. Antes. Ramón, la va a haber porque se puede. Ustedes pueden ah, modificar esa tasa eh, cuando quieran. Y lo van a hacer, porque es como lo que ...dijo Patricia Macía. Hablamos ahora de otro problema, los carriles bici... ...el curso político ha comenzado... ...nosotros hicimos ayer mismo una entrevista al líder de los socialistas... ...con motivo de la proclamación del candidato socialista, Carlos González... ...de eso hablaremos ahora en unos minutos... ...se le preguntó, él dijo que el programa electoral ya empezarán ustedes... ...Ramón, a elaborarlo a partir del mes de octubre y no concretó el futuro de los carriles bici, porque reconoció que hay colapso. Vamos a escuchar esas declaraciones. Y, por tanto, una vez que reflexionemos sobre la evolución del de funcionamiento de los carriles bici en eh, los próximos meses, y hablemos también con distintas entidades, asociaciones, tengamos información por parte de la Policía Local de los colapsos o no que se están produciendo por parte del tráfico, podremos valorar cuál es el futuro inmediato para esa eh, incorporación de más carriles bici. Ramón. Eh, el jefe de los socialistas. Hombre, así habló. Bici, ¿Qué, qué vais a, sí, sí, no, no está en contra de los carriles bici, eso por supuesto, pero dice que reconoce, en la entrevista reconoció que sí que hay cierto eh, colapso o ciertos problemas puntuales donde se debe trabajar para mejorar esos conflictos eh, con el tráfico que han creado los carriles bici. Pero en cuanto a lo de incorporarlos o no en el programa electoral, ...ustedes tienen que reflexionar... ...¿qué va a pasar con el plan de movilidad... ...con esos carriles bici... ...con los actuales y con los venideros... ...Ramón... Yo acabo de escuchar sí. las palabras de Alejandro Soler... ...que ha dicho que habrá que recopilar... ...los informes de la policía local... Sí. ...para ver si hay colapsos o no... Sí. ...en estos carriles sí. bici... ...por lo tanto no ha reconocido que hay colapsos... ...ha dicho que vamos a recopilar esa información... ...para ver si hay colapsos o no... Sí, pero Por en es una puntualización importante... ...y en segundo lugar... ...que si vendrá en el programa electoral de los socialistas... ...la instalación de más carriles bici... ...por supuesto... ...como vendrá en el programa electoral del Partido Popular... Sí. ...porque el Partido Popular... ...cuando aquí en Elche Ciudad... ...critica la instalación de carriles bici... ...en Elche Pedanías a través de la Diputación... ...y de su diputado Juan de Dios Navarro... ...que también es concejal del Ayuntamiento de Elche... ...no para de inaugurar carriles bici ...con la misma morfología... ...y el mismo sentido que los carriles bici... ...que se instalan en Elche Ciudad... ...por lo tanto... Vendrán carriles bicis en los programas electorales del Partido Socialista y del Partido Popular, pero ¿saben por qué? Porque es seguir una tendencia que siguen todas las ciudades europeas, todas las ciudades modernas, que ven por necesidad que los vehículos, la gran cantidad de vehículos, ya no caben en las ciudades y hay que garantizar otro modo de sostenibilidad y otro modo de movilidad. Por lo tanto, aquí no se demoniza ningún conductor de ningún vehículo. ...lo que se promueve y lo que se potencia... ...es otras formas de movilidad... ...y mire usted, el Partido Popular... ...cuando se, eh, se construyen los carriles bici... ...en la avenida de Alicante y en Pedro Juan Perpiñán... ...ya no hace crítica de esos carriles... ...vuelve al carril bici de Juan Carlos I... ...el Partido Popular, su portavoz eh, Claudio Guilaber... ...cuando en, en medio de las obras del carril bici... ...de Pedro Juan Perpiñán... ...dijo que esto iba a ser un caos... ...ya es un caos... No hemos visto pues... ir ahora en septiembre a ver cómo es una calle que se circula como se circulaba antes. Donde antes había una mediana, ahora hay un carril bici. Pues Vamos a ver, hay problemas puntuales, claro que hay problemas uh -huh. puntuales, que se está observando y se está mirando la evolución. Porque cuando se hace una infraestructura de este tipo, la propia tendencia de los conductores es a ir a buscar vías alternativas. Porque, por ejemplo, si voy del centro al Tavis. ...no es necesario que coja toda la avenida de Alicante... ...si voy al polígono de Altávis, ...puedo coger la ronda sur o, antigua o la EL20... ...que no está usada, eh, no está eh, usada como... ...debería usarse como están uh -huh. previstas estas rondas... Eh, ...por lo tanto pueden ser unas vías alternativas... ...importantes para los conductores... ...pero es que el Partido Popular lo hace en Benidorm... ...lo hace en Torrevieja, lo hizo en Murcia lo hace en Zaragoza, lo hace en Madrid. Allá donde gobierna, instala carriles bicis. Pero oiga, con la misma morfología que se han instalado aquí, en Avenida Alicante y en Pero Juan Perpiñán. Por lo tanto, bueno, una es. cosa es lo que digo cuando estoy en la oposición y otra cosa es lo que haré si alguna vez estoy en el gobierno, que espero que no. Claudio. Vamos a ir por, por partes porque me encanta el, el señor eh, Abad. Mira, le voy a dar una noticia y es que eh, hoy hemos dado una... Bueno, Un, hemos hecho un, un vídeo denunciando la situación que se están viviendo en, en las calles de, de nuestro municipio, entre ellas también Pedro Juan Perpiñán, eh, Avenida Juan Carlos I, Avenida Alicante, así que hoy usted lo podrá ver en todos los medios de comunicación. Y sobre todo... ¿Ese vídeo lo presentáis hoy? Sí, lo, lo vamos a, a mandar hoy porque uh -huh. hemos ido esta mañana tras las denuncias y las críticas eh, de todos los usuarios de todas estas avenidas. El Partido Popular lo que pide al final con el tema de la instalación de los carriles bici. ¿Nosotros estamos a favor de los carriles bici? Sí. ¿Los vamos a seguir aplicando? Sí. Uh -huh. sí. ¿En el programa electoral? En el programa electoral, sí. sí, sí igual cuando igual lleguemos al pelanías, gobierno igual. ¿Y cuando lleguemos al gobierno lo, los, los potenciaremos? Sí. Ahora bien, con sentido común. Señores, solo pedimos sentido común. ...que a la hora de, de realizar un carril bici... ...antes de, de, de poner en marcha... ...ese capricho ideológico... ...porque es un capricho ideológico... ...cuándo no se cuenta con... ...un informe de tráfico de la policía local... ...cuándo se, se están realizando al margen... ...de aquellas personas que son los que... ...están realizando la ordenación y regulación del tráfico... ...cuándo no se eh, tienen en cuenta... Eh, ...los informes de evaluación de, impa de, de impacto... ...que va a tener la instalación de ese carril bici... ...por ejemplo, en una vía de atención preferente... O cómo eh, se está instalando un carril bici, en, se está quitando un carril de circulación en el puente en el de la Generalitat, eh, que lo que está haciendo es un embudo a determinadas horas de la mañana. Pero si seguimos analizando los, los, los argumentos que tiene el equipo de gobierno, que tiene el Partido Socialista y que tiene el señor Carlos González, cuando dicen que ellos lo que buscan es eh, que la gente, que los ciudadanos busquen vías alternativas, ¿a qué nos lleva esto? Que el equipo de gobierno no está disminuyendo la contaminación. Lo que está haciendo el equipo de gobierno es trasladar la contaminación. Porque nos lo decían esta mañana cuando estábamos grabando el vídeo. Yo tengo que coger el coche porque al igual que dejo a mi hijo, luego me tengo que ir a trabajar. Uh -huh. Y a mí el equipo de gobierno o el Partido Socialista no me puede decir qué medio de, de transporte tengo que coger o no. Porque la señora a en esta casa ha dicho que es que los padres tienen que llevar a sus hijos en bicicleta. Pero porque usted lo diga... Ramán. Porque usted lo diga Ojo, ojo que dicen que han, eh, han Grabado un vídeo, cada vez que graban un vídeo Y editan y publican un vídeo En sus redes sociales, son vídeos que pasan a la historia Editaron un vídeo de Pablo Ruz En las obras de La Corredora sí. Diciendo que esto era un escándalo Un año después ya vemos el resultado Que sigan grabando vídeos El propio Aguilaver se puso en Pedro Juan Perpiñán Claro, cuando estaban las obras, uh -huh. en pleno mes de julio-agosto Diciendo que estaba. Yo esto le invito, era un yo le invito a mañana por lo, juntos. Por lo tanto Cuando se hacen obras, claro que es un caos, pero le, las le obras invito. finalizan pronto y ya es una, una, una calle totalmente no, no, no. pacificada. Oiga, y si han grabado un vídeo donde ya habían problemas de tráfico uh -huh. en horas puntas antes de los carriles bici y después de los carriles bici siguen habiendo esos problemas de tráfico, pues no han descubierto nada nuevo. Mire, en las salidas y entradas de los polígonos, en horas puntas, hay muchos problemas de tráfico. En las salidas pero... y entradas de colegios e institutos, antes y después de los carriles bici, hay muchos problemas de tráfico. ...y al final lo que se trata es de cualquier manera y de la mejor manera posible ir poniendo soluciones... ...pero demonizar, como hacen ellos, ellos sí que demonizan los carriles bicis, ojo, los que les interesa... ...porque cuando el señor Juan de Dios Navarro inaugura sí. por cuatro veces el carril bici... En la olla, pa, sufragado promoción. por la diputación, hay, hay cosa, nos dicen sí, que no, son magníficos. Pero nos interesa, Oiga, saber, nos interesa el saber el la programa la electoral del Partido Popular. Eh, Pablo Rub dijo hace unos meses que iba a desmantelar, por ejemplo, el carril vice de Juan Carlos I. ¿Eso lo van a mantener? Sí, lo vamos a mantener porque es que al final el carril vice de Juan Carlos I es que no soluciona, sino que profundiza en los problemas que tienen la, la, los ilicitanos a la hora de la movilidad. Y eso es lo que estamos hablando. O sea, si estamos a favor de los carriles bici, señora Abad, ¿Y por qué, si, estamos, si estamos a favor qué, de buscar soluciones... Pero ¿por qué no quieren desmantelar ustedes pero, el, de pero, final, primero, el, el, de el de Juan Carlos I? El carril bici ¿Por qué el de Juan Carlos I y no Avenida de Alicante o Pedro Juan Perpiñán? El, y esto va directamente al Partido porque Popular. Porque Pedro Juan Perpiñán eh, sí que es cierto que a, determinados puntos de, a determinadas horas del día ¿no? se pueden crear estos problemas de circulación, que además... Eh, momentos críticos como dicen muchos solicitanos pero es que el carril de Juan Carlos I es que estamos hablando de una vía de atención preferente estamos hablando de una vía que es la que utilizan los, los, los servicios de urgencias para trasladar. Y son ellos los que nos han dicho es que esto es una barbaridad, como también es una barbaridad que aquí tenemos al concejal de seguridad que nos podría decir la cantidad de accidentes que están habiendo de los coches que salen de las calles paralelas al, con el carril de, con el carril bici de Juan Carlos I. ¿Hay accidentes? Porque han habido accidentes de coches que han atropellado a los ciclistas. ¿Es cierto ha, ha, o no es cierto? ¿Ha habido pero, accidentes, Ramón? Pero, pero, pero, eh, dice que va a desmantelar el carril bici de Juan Carlos I. Al paso que va A lo próximo que propone es que la avenida de la Comunidad Valenciana vuelva a llamarse avenida del País Valencia. No, Esta es no, la evolución no lo es, de Pablo Ruth. No, no Pero no sobre preocupe. todo, es decir, cuando <ríe> Eso ella propone, con el propone volver, volver con ese re rencor y hacer revisión de todo lo que se ha hecho. Oiga, en la avenida eh, de Juan Carlos I hubo un accidente hace unos meses con un ciclista y aprovechó ese hecho tan, tan grave... Y ese su suceso, oiga, pero el ciclista pero está bien, ¿eh? Es importante el ciclista saber, está ¿sí? bien, el pero ciclista está bien, no pasa nada pero, ciclista, es eh, pero es importante saber en esos accidentes no tuvo, de quién fue la culpa, no si del ciclista no o del hombre, coche la culpa la tuvo el, el vehículo, el coche que se saltó un cedal paso Ah, vale que saltó un cedal En un cedal ese paso. caso sí Pero oiga, aprovechar esa circunstancia para hacer política, para hacer politiqueo de una forma, no es ruin, de una forma ruin, eso es lo que hace no el político. No es político, al final es ofrecer seguridad en, el carril bici de la olla, seguridad. en el carril bici de La olla, en el carril bici de la vereda de Sendres, también han habido accidentes. Uh -huh. Y no hemos ido ahí enseguida a de decirle nosotros a la imputación no que, que elimine ido. los carriles bici. También nosotros han habido accidentes. Ramón, Por lo tanto, final, aprovechar un accidente para eh, recriminar la política del partido que está enfrente... Es un poco, vamos a mire, dejarlo, es un poco feo. Mire, Por Ramón, tanto, yo. Oiga, cambien la actitud. Yo sé que ustedes, cuando entran al gobierno, se ocupan de hacer una revisión de todo lo que se ha hecho con anterioridad. Eso sí que es. Mire, Ramón, yo es. se lo voy a es decir. decir, es decir. Ideología y y eso es todo es los. Eh, eso eso es los eh, no hay tiempo, no hay tiempo. Lo no, próximo, no hay que la Avenida del País Valenciano vuelve, el monolito a la pasonaria no. lo va a poner Pablo Ruiz, es alcalde, es no. lo que va a prometer los próximos Mire, meses. Ramón, yo le tendemos aquí a Partido Socialista. Y de verdad se lo decimos, el Partido Popular, para que a la hora de hacer los carriles bici, entre todos, busquemos la mayor solución. Y que no genere más problemas, sino profundizar en los problemas que tienen los solicitanos. Nosotros le tendemos la mano. Ustedes tienen dos opciones, o cogerla, O no cogerlo. Es que ustedes eh, tienden la mano y con una mano la tienen y con la otra a real pues golpe no político. Po no hemos podido hablar de Carlos González, el candidato socialista, la proclamación del candidato socialista, Ramón Abad. Eh, la peor Alejandro... noticia que ha tenido el PP en el inicio de este curso político. No sé si el PP o el miembro los... del equipo de gobierno. Vuelve, vuelve no el candidato, vuelve el candidato que ya le ha ganado en dos ocasiones y que le ganará en una tercera ocasión. Yo, yo no sé si es el peor candidato del Partido Popular o el peor candidato para no, los es la miembros del equipo noticia, del equipo de gobierno porque bueno, han habido durante, durante todos estos meses ¿no? bueno, los, los rumores, ¿no? los, los mentideros políticos ¿no? lo que decían. ¿no? Pero bueno, al final al Partido Popular va a estar en la suya. Nosotros tenemos un programa y un proyecto muy claro que nosotros estamos trabajando ya y lo que sí que es verdad es que el señor Carlos González se va a presentar con un historial, que es profundizar en los problemas de los licitanos Y por el otro lado tenemos a Pablo Ruz, que tiene la ilusión, la esperanza, la energía de cambiar y de transformar, de cambiar, no de mejorar, y de transformar el municipio de Pues de el... del... política... de... con eso eh, terminamos. Ramón, terminamos con su candidato, no, Carlos González. La, la política no ¿Es una decida... apuesta para el PSOE? ¿Es una apuesta acertada? Es una apuesta acertada, pero el Partido Popular <ríe> ha hablado de los mentideros. La política no se, dice, no se decide ni en mentideros ni en cenáculos. Se no. decide donde hay, hay que tomar las decisiones. Es la mejor garantía para continuar con el, la transformación de la ciudad y con el desarrollo de políticas públicas progresistas. Y la mejor garantía para ganar las elecciones y para ser el partido mayoritario en nuestra ciudad. Por tercera vez le vamos a ganar a Pablo Ruz. Importante, Salimos a ganar. Es importante que siempre pues, que haya equipo. Pues les convoco dentro de 15 días para seguir hablando de esa gestión municipal y de las propuestas en el programa electoral. Gracias Ramón Abad. Gracias Claudio Guilaber. Muchas gracias. Gracias. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?